Saludos mis hermanos, vamos a hacer una oración para que empecemos eh, en esta tarde. Este Voy a invitar a uno de mis hermanos que hagamos una oración para que este empecemos. No sé quién nos puede ayudar para hacer la oración. Gracias Padre bendito, porque nos has permitido reunirnos nuevamente para poder estudiar tu palabra. Que tú nos permitas seguir entendiendo, comprendiendo lo que hay en la, de la menujar y de las cosas que debemos exponer. Que nuestra vida que se sea Que nuestros hermanos en cualquier parte del planeta Los enseñadores que han estado expresando tu palabra Tú les la, la sabiduría, el entendimiento Que no el hombre puede dar solamente tu Padre bendito Que así como tú les has permitido estar al frente de una congregación Tú les permites el tiempo, el intelecto el discernimiento Para que puedan expresarse Y puedan hacer entender al pueblo y el pueblo también padre bendita que podamos poner atención escuchar y analizar lo que se está diciendo para saber si es lo que sí si es verdad lo que nos está diciendo que nos permite el entendimiento y sabiduría porque muchas veces muchos hombres podrán ser sabios pero los sabios en la en la cuestión de los hombres padre bendita nosotros estamos pidiendo y que nos des de sabiduría de esa menorja que vino el hijo amado a a revelarnos a enseñarnos por medio de los profetas de, de los discípulos, Padre bendito, y que en ellos debemos de poner la, la esperanza y la confianza de que nos espera, nos espera una promesa muy grande, Padre bendito. Y todo esto que lo pedimos, explicamos en el bendito nombre de Salvador, que Yeshua, de Amén. Bueno, vamos a empezar, mis Bueno, hace rato estábamos agarrando el capítulo 12 del libro de, de Génesis. este fue el último versículo que vimos, Capítulo 5, eh, versículo 1-2 del libro del Génesis. ¿cómo eh, salelo por favor, nuevamente. A ver quién más, por favor, de hacer la lectura. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó al nombre de ellos Adán. En el día en que fueron creados. Menciona que creó a la que hemos visto la, al zahar, que es el macho, el, el hombre, el varón, y hace mención acerca de la, sah, de la nekeba, que sería la en el caso de la hembra o la mujer. Y encontramos en estos pasajes acerca de que que creó a un zahar y a una nekeba. Encontramos entonces que de acuerdo a lo que hemos visto, eh, hemos encontrado que dentro de lo que es el zahar uh, lo que es el sacar y de lo que es la nequeba nequeba uh, sí sacar nequeba los encontramos que es lo que se traduce como macho o en este caso la hembra estábamos mencionando hace rato que a ambos fueron llamados eh, en la escritura fueron llamados como Adán, entonces estos fueron llamados Adán. Si ellos fueron llamados a Adam, menciona y hemos visto una comparación en el libro de en el libro de Peseos en el libro de Carta a los Corintios hemos visto versículos los cuales menciona que un sacar y una en el que va, hacen nada más un Adán. y eso porque se han unido en un solo cuerpo ¿De acuerdo a lo que hemos visto desde la mañana veíamos un linaje veíamos un pueblo que salió de estos que mencionábamos hace rato que era un este un linaje Si el, el libro del Génesis está hablando de una forma literal y está hablando de su forma comparativa, hemos visto su forma literal porque de ellos dos empezaron a salir los primeros esta, los primeros hombres que serían, en este caso, los, los Adán. Y eso lo podemos encontrar en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 1, que viene la palabra Adán. Vamos a checar la por favor, hablando de su literalidad de la, del capítulo 6, versículo 1, por favor. Con mi hermano. 6:1. Sí, capítulo 6 verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Dice cuando comenzaron los hombres a multiplicarse les nacieron hijas. La palabra hebrea que parece ahí la palabra pagan Esa palabra Hadam encontramos que sería en una forma este comparativa, sería una forma literal. <coughs> Armando, mis hermanos que estamos acá en el chat, es una forma comparativa o una forma literal del verso. Entonces, de acuerdo a lo que hemos empezado a leer o lo que hemos empezado a ver en el libro del Génesis, encontramos que venía un linaje de los hijos de Adán, que es la forma literal de lo que hemos encontrado en toda la descendencia de los hijos de los hombres, que serían los Adán. Eh, ahorita vamos a preguntar más acerca de los que son los Adán en un aspecto general de la historia. Vamos a ver si se Se te abrió el micro. y Mi hermano este Marco Antonio también se te abrió el micro por favor, mi hermano. Gracias. Entonces, cuando vemos la palabra que menciona aquí de la palabra Dan en el capítulo 6, verso 1, se está diciendo, y cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, les nacieron hijas, siendo los de las hijas de hombres eran hermosas, ellos escogieron entre todas ellas, de acuerdo a lo que vemos, leemos aquí. Encontramos en el génesis que realmente tiene una literalidad la palabra Dan, pero cuando nosotros, nosotros encontramos esa palabra Dan en los primeros capítulos, ya sea como el capítulo 2, encontramos que algo hay diferente. Y eso es lo que estamos tratando de encontrar, que hay algo que es diferente y es lo que tenemos que ponerle atención. En el capítulo, en el capítulo que leímos, el capítulo es el capítulo cinco, versículo 1 y dos, nos describe eh, acerca de lo literal y también les forma comparativa que ya hemos explicado en la mañana acerca de cómo es que se comparó aquel antiguo este, aquel antiguo Adán que era de una y de una Zahar. Entonces aquí menciona que cuando se unen en uno Este, esta es la imagen de cuando están unidos, se vuelve un solo. Ya no se dice a y Eva, sino se dice únicamente lo que encontramos como en este caso en el capítulo 5, verso 2, que es una tan, ya no se considera la mujer o no se menciona a la mujer como siendo y llamó el nombre de ellos a y Eva. Este lo podemos comprender hasta rápido lo estuvimos viendo. Bueno, los a este a este punto Encontramos entonces que la unión de estas dos eh, la unión del Sacaje que va encontramos que en estos pasajes este cuando se une es cuando menciona que que se hace un Adam, pero antes de mencionar que se unen, vámonos entonces al capítulo 12, que vamos a hacer la pista en el capítulo dos, versículo eh, 22 y 20 o es 20, y 23. Vamos a leerlo, por favor. Encontramos entonces el pasaje Si sí, ya se encuentra lo que conocemos aquí en esta palabra, encontramos la palabra, podemos entender entonces que ¿qué fue? Dijeron por ahí, como dicen, ¿qué fue primero? ¿Fue la gallina o fue el huevo? Y estamos pensando que o fue los Nekevá y los Zajá primero, o estamos hablando de que fue primero el Adán. ¿Cómo podríamos entender esto? Porque si nos vamos al, al hecho de que primero fue el Zajá y después la Nekevá, Después fueron los Adán. Entonces, ¿qué fue primero? Porque de acuerdo al libro del Génesis, las Nekevá, de acuerdo a lo que dicen, no existían en esa manera. ¿Qué sería entonces, mis hermanos? ¿Me deben entender? ¿Me deben entender, mis hermanos? Sí. sí, estamos hablando de que ¿qué es primero. ¿Los Neyván, los Zahar, o los Adán? ¿O los Adán son primero? ¿Qué es primero? Sí. Adam, mandé Adam, ¿quién quién dijo? Eso? A ver, entonces, este, ¿qué es primero, mis hermanos? Los que estamos acá en el chat, ¿qué es primero entonces? Porque Acordémonos que parte de la creación y entendamos que es lo que está describiendo acerca de la Estamos pensando en todo lo que sacar y en, el, en qué manera. Porque si estamos pensando en esa manera, en el Génesis 2, no estamos hablando que Jesús primero se el, diera el a Adam. Acordémonos que dan directamente describe que fue creado. Fue creado de manera que fue... Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si Elohim crea a Adán entonces estamos pensando... ¿Qué es lo que está describiendo el libro? Porque eh, cuando nosotros vemos entonces, lo que describe el libro es que dice que sacó de la costilla de Adán. Sabemos que físicamente o literalmente esto no pudo haber sucedido. No estamos diciendo que el poderoso no tenga el poder para hacer algo semejante. Lo que estamos diciendo es que él, Adán, no se le puede sacar una costilla literalmente para poder traer a una mujer. Eh, imaginémonos que sacó una costilla, bueno, la sacó del hombre una ¿En dónde la puso? ¿Cómo la hizo para que se le fuera transformando en la mano a una mujer? Estamos pensando que no es así, no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, mi hermano José Alejandro dice primero fue la dama. Algunos hermanos dijeron, este, dijeron que primero había sido el Sájar. Entonces dijeron, eh, dijo mi hermano Joaquín el Sájar. Líster dijo el Sájar. Joaquín dijo el Sájar. Richter, eh, perdón, el, mi hermano Gastón dice que la gallina, mi hermano Alfonso nada más puso una carita, mi hermano ahorita dice sacar nuevamente, José Alejandro dice primero fue el Adán, Joaquín Joaquín este, menciona que la Nequevá y el Sacar de la del entonces eso es lo que confunde muchas veces lo que hemos estado platicando, nosotros encontramos en el libro del Génesis, pongamos entonces eh, atención ahí, en el libro del Génesis menciona que unió a un Zacar y a una Nequevá, Nosotros estamos hablando de un macho y una hembra. Nos está dando el nombre de la persona. Estamos... Dice que dio un macho y una hembra. Nos está dando literalmente el nombre de la persona. Y dice que llamó el nombre de ellos. ¿Llamó el nombre cómo dice ahí? Llamó el nombre de Adán. Entonces, cuando nosotros pensamos en una forma literal... Si pensamos la forma literal, eh, pues entendemos que primero tenía que haber sido el Sakai y después la Nekeba en el aspecto literal para que sufrían los Adán. De acuerdo a lo que estamos leyendo, lo que hemos visto desde la mañana. Pero la escritura dice que creó elogina. ojín al... ¿Cómo es que creó entonces el, oh, el al hombre? Eh, Puede, No sé qué mis hermanos que puedan decir cómo fue que creó el al hombre, al Adán. ¿Cómo lo creó? De acuerdo a lo que leemos en los libros. Con, con, o sea, del pues, polvo y de la tierra dice del polvo de la tierra de, del barrito así si de ahí lo formó esa es la manera como lo creamos. a ver con los que hemos estado escudriñando ¿cómo es que lo creo mis hermanos dice mi hermano José Milo lo creo a su imagen y a su semejanza preguntamos entonces si dice en el principio creó Elohim los cielos y la tierra eh, qué nos hace pensar entonces la escritura cuando dice que creó a la Adán? cómo es que creó a la dan Pregunta, cómo es que fue creado la dan dice la escritura que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra Y dice que lo creó con, con la palabra para que describe, creó los cielos y la tierra. ¿Con qué crea el Señor a los cielos y a la tierra? De acuerdo a lo que hemos aprendido, de acuerdo a lo que dice el Espíritu Santo. creó con el Ruach, de acuerdo al Salmo 104, versículo 29 y 30, entonces podríamos mucho entonces el Proverbio capítulo 3, versículo 19, que es así como se crean a los cielos y a la tierra. Vamos para allá, por favor, mis hermanos entendemos eh, que los hombres eh, tenían que tener un conocimiento una enseñanza pero cuando nosotros observamos la palabra adam nos confunde porque volvemos al punto al punto que a veces cuando viene la palabra adam lo vemos como una figura de un hombre <coughs> de un hombre físico de un hombre físico tal cual cuando vemos al hombre físico que se llama adam que tiene un nombre que se llama adam eso es lo que perturba un poco la mente la escritura nos dice que en el principio creó los cielos y la tierra Pero dice que no había hombre para que labrara la tierra. Si alguien no podía labrar la tierra, no existía la tierra, eh, planta, ni arbusto, ni de árboles, no existía nada. Y dice que para eso fue creado el Adán para que trabajara la tierra. Ahora lo que estamos tratando de entender es que en el libro de eh, Apocalipsis, en el libro de Proverbios, describe que así fueron creados los cielos y la tierra. Voy a invitarlos a que pedimos los siguientes versículos aquí en el chat, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, hace hace rato. Capítulo. 3, versículo 19 del libro de del libro de proverbios y vamos a abrir también lo que uh, hablamos hace rato del salmo 104 versículo 29 y 30 sobre todo el 30 es el que nos interesa por favor vamos a pegarlo aquí 3 19 bien yo que bajé y con sabiduría fundó la tierra afirmó los cielos con inteligencia se escuchó mi hermano sí mi hermano Esta machcando este un comentario en eh, este entonces proverbios capítulo tres que el señor con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con la inteligencia eh, entendemos que lo que veíamos hace rato y lo que platicábamos trato de lo que era la java java le describe que debe la mujer calle en la congregación porque no permito que la mujer hable y describe el libro de los eh, abacú dos veinte que dice el señor está en su santo templo calle delante de él toda la tierra. Echame una pregunta, hermano. Sí, mi hermano. Entonces, ¿la mujer es la tierra? La mujer es la tierra porque la misma figura, mi hermano, como dice a Hebreos, perdona, capítulo 2, verso 20, dice, el Señor está en su santo templo. Si ¿Sí se encuentra en su santo templo, dice ¿Sí que los, el trono es el cielo. Los cielos es el trono. Entonces, la tierra es el estado de sus pies describe en la escritura que la tierra calle y tiene que callar porque los cielos están contando la gloria en la imagen misma figura encontramos que describe el señor que la mujer calle porque no permite a la mujer enseñar sino al hombre es el que se le permite enseñar pero el hombre no se llama no se llama adán se llama no se llama como del nombre de una persona sino que se llama los hombres ajá si ¿Sí me doy a entender mis hermanos Eh, no está sigo con duda ahí entonces esa mujer que es la tierra entonces si la mujer es la tierra <coughs> dentro de esa mujer también están los cielos o no no le escuché bien sí tú, tú, o sea dice que eh, o sea eh, comentas que que entonces está es como equiparando a la mujer con la tierra entonces eh, eh, esa mujer eh, no incluye los cielos no nada más es la tierra No, porque la, la misma imagen nos está describiendo. Hace rato veamos que dice que el Mesías es la cabeza, el cuerpo es la es este, la Iglesia o la quejilá en la comparación del solo Adam del hombre. Encontramos que también dentro de lo que está describiendo encontramos a la Jaba como el grupo de personas que deben de quedar calladas, y ellas son enseñados, quien le enseña, el que debe de enseñar es el hombre, por eso en la, en la figura dice que la mujer debe de ir callada, y, si y si tiene alguna pregunta, como dice la carta los corintios, que habla literal, dice, pregunte a su marido, entonces la mujer le pregunta a su marido, ¿quién es el marido? en la imagen de la parábola, la mujer pertenece a la iglesia esa lo que es este, que escucha entonces es la misma imagen de la tierra los cielos cuentan y la tierra talla no sé si me estoy dando a entender mis y le pregunto eran... aquí los cielos serían la representación del marido sí esta representación del Adán. acordémonos que el adam tenía la figura de ser el enseñador Y eso es lo que estábamos viendo hace ratito en Salmo capítulo 12, versículo 1, que se han acabado los piadosos entre los hijos de Adán. Vayamos para allá, mis hermanos. Salva, oh Jehová, Bajei, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Entonces cuando describe que se han acabado, chequen la palabra eh, hebrea que aparece en nombre. Eh, Encontramos en este pasaje eh, que describe que, que se han acabado los piadosos entre los hijos de los hombres. ¿Qué palabra viene ahí para la palabra hombre? Entonces dice que se han acabado los piadosos entre los hijos de los hombres. Para nosotros es bien importante porque dice que se han acabado. En realidad nunca se acabaron porque nosotros vamos a encontrar en el Salmo 2 en adelante, lo podemos encontrar después de la historia de los reyes, en el libro de los reyes, en el libro de las crónicas, en el libro de Isaías, Jeremías, Amós, que los Adán siempre han estado. Y por esta causa pues han destruido los Adán. Entonces lo que nos interesa aquí de esto es que nosotros vemos a los Adán como una imagen de lo que tenían que estar enseñando esa, esa fidelidad, esa enseñanza de la palabra. Por eso dice que se han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres encontramos que si han desaparecido estos este estos fieles entre los hijos de los hombres lo que necesitamos entonces es entender que ellos sean los los que les correspondía en la palabra por eso es el enojo del señor en el libro de salmo capítulos de 53 o capítulo 14 vamos a leer isaías capítulo 14 eh, perdón salmo capítulo 14 versículo 1 hasta el versículo eh, 5 que ahí vamos a encontrar no, que no. El señor está enojado yo sí, mi hermano este miguel Sí, uh, pero el electrón dice que puede ser el individuo varón, dice Richter. Yo tengo yo tengo la, la duda esa, ¿no? Eh, se supone que la tenía es clara, pero ahorita cuando de Pablo como que ya me está un poquito más por ahí. Eh, entonces, cuando habla de hombre y, de, de, por ejemplo, de los cielos, lo que preguntaba Carlos, y cuando habla de lo de Adam, se refiere también a hombres y a mujeres, obviamente, o sea, humanos del sexo femenino y masculino, ¿no? Entendido. Sí, no, no, no importa, aquí no estamos hablando, estamos hablando que siempre hemos traducido que los cielos son los que enseñan, no importa que sea hombre o mujer. que tú crees que ahí Pablo le dice que, que, que el hombre no debe de ser la... No debe, el hombre es el que enseña y la mujer debe de quedar callada, entonces eh, cuando dice hombre se refiere a los cielos y cuando dice mujer se refiere a la tierra. Porque entonces no habría problema con que una mujer de la enseñanza, ¿no? Una mujer femenina de la enseñanza, ¿no? Sí, aquí lo importante es considerar que cuando hablamos de los cielos y hablamos del Adán, el, el Adán tiene que enseñar. Y hemos encontrado que ellos son los que transmitían la palabra, sean hombres o mujeres. Por eso hace ratito dábamos la aclaración acerca de las mujeres en el libro a los romanos, capítulo 16, versículo 1, 2, versículo 6 y versículo 12. Eso es lo que nos estaba importando hace rato, que podríamos encontrar también en el libro de los filipenses, que había mujeres que se dedicaban a la enseñanza y anunciaban y pregonaban el Evangelio. Que eso es lo que tratábamos de hacer hace rato, mencionar, explicar exactamente cómo es que aquellos, este, aquellos hombres o mujeres transmitían la palabra. Dice que Adán no fue engañado. ¿Quién fue engañado? Fue Eva. Eva es la representación de la congregación. Y los Saddam son los que se mantenían más firmes en el conocimiento, porque era gente que estaba constantemente en la meditación de la palabra. Eh, en eso me de entender, mis hermanos. No estamos hablando acerca de la mujer este, de la cava no estamos hablando literalmente, estamos hablando en una manera comparativa. En todos los versos donde aparece Java, va a aparecer de una manera comparativa, nunca en una forma literal. Sí, me estoy dando a entender, mis hermanos. Eso entra, esa java también se refiere a la mujer que habla Pablo, obviamente, ¿no? Quiero pensar. Sí, la java es la que está mencionando como el pueblo. La java es hombres y mujeres. En una sinagoga, cuando se enseña, normalmente en el tiempo antiguo, ni los hombres ni las mujeres preguntaban, pero se les daba más la, el derecho algunos hombres de preguntar pero a la mujer nunca se le ha permitido en la sinagogas, es enseñada por causa de lo que supuestamente dice la Escritura, que no puede hablar la mujer. Por eso excluyen a las mujeres o a las mujeres las dejaban este en un pasillo o detrás de un velo o detrás de un pórtico o detrás de algún lugar. Siempre las ponían en otro lugar para que no estuvieran en comunión con los hombres. Y esa era una idea que, este, que se había adquirido de esa manera. Cuando la Escritura menciona que la tierra no tiene que abrir la boca y la tierra son hombres y son mujeres. Eso sí ha quedado claro de que los hombres son son de la Tierra son hombres y mujeres, así como los cielos son hombres y también son mujeres. De acuerdo sí, a lo que está mencionando, sí, mi hermano Gastón. Sí, eh, es que a veces como que puede, es como bien complicado por la cantidad de, de, de palabras diferentes tanto para el hombre como para la mujer. ¿Conceptos? Yo, eh, claro, los conceptos. Eh, yo entiendo, o sea, como lo explicaste en la mañana, en Génesis 2, bueno, el verso que leímos recién, de que eh, del varón, del varón y la, perdón, no era el 2.23, era el 5.1.2, en el que dice que varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el hombre, y llamó el nombre de ellos Adán, como que tanto el varón y la hembra Eh, son hombres, o sea, son adán. Eh, puede ir por ahí la la cuestión de que tanto el varón como el, el la, la mujer eh, no es eh, digamos digámosle de género como le conocemos hoy en día en, en la actualidad el género masculino y femenino, sino que el adán es indistinto. El adán es indistinto, o sea, el adán puede ser varón y puede ser hembra exacto y eso es lo que hemos estado este viendo durante tanto tiempo no una cosa es la iglesia y en la iglesia hay hombres y mujeres es como os Saulo también en, en muchas ocasiones se pone del lado de la mujer y se pone del lado del hombre para Saulo ser parte de la edad es este el es lícito como ponerse del lado de la de la mujer él es lícito ¿por qué? porque es una forma comparativa no podemos encontrar en una forma a Java, podemos encontrar a Java con una forma literal no la podemos encontrar en la forma literal porque la escritura no nos maneja desde esa literalidad, desde esa forma, entonces lo que nosotros estamos buscando es tratar de comprender cómo es que Saulo cuando cita a Java, como en el caso de primera carta Tarta Timoteo 2, versículo 13 que ya leímos hace rato y leemos el versículo del capítulo 2, verso 22 por favor, peguen los dos versículos en el chat y, y los citamos hoy Adolfo Sí ¿Al oh. eh, Alfonso eh, sí, Yo lo que, lo, que, lo que Entendí en la mañana es que A la unión del hombre Y la mujer O sea del, del, del varón y de la hembra O del mar y de la hembra Lo llamó Adán A esa unión No este... No entendí como como dices tú que que Adam es es, es todo, sino que cuando se unen un un macho de una hembra, entonces es Adam. Si, si no están juntos, es nada más macho y hembra o un hombre o varón y, y mujer. Vamos este, vamos a aclarar esto. Está está complicado. Eh, como dice Gastón Los muchos conceptos, mi hermano este Joaquín, tal vez este va a ser un poquito complicado para ti desde la perspectiva porque nunca has escuchado enseñar el tema de los cielos y de la tierra. Tal vez no has escuchado muchos conceptos que la mayor parte de acá tenemos. Eh, no sé si mis hermanos, este, alguno de mis hermanos está de acuerdo con mi hermano Joaquín y si no, este, para que sea un poquito más este fluido esto. No sé si alguien, este. Si alguien de los que estamos ahorita aquí eh, puede este, decirme si siente lo mismo que Joaquín ahorita de lo que está comentando. Y si no, entonces le diría a mi hermano Joaquín que si me permite, ya sea mañana o eh, ahora mismo o mañana mañana, podamos estudiar este punto eh, para poder checar cuál es este significado. Pero pregunto ahorita a los hermanos que estamos aquí en el chat. ¿Hay alguna complicación en esto para los demás hermanos de lo que ha comentado mi hermano Joaquín? Sino este para decirle a mi hermano que me espere, este Ricktel dice yo, ya salió dos. <risa> <risa> hermano. <risa> hermano, hermano Alfonso. Hay, hay tres, perdón, mis hermanos, hay tres micros abiertos. Ahorita primero de mi hermano Joaquín está también mi hermano Jaime y mi hermano este Carlos Alfonso, entonces voy a pedirle de favor a mi hermano Joaquín que me vuelva a repetir, mi hermano. Ya, ya, ya escuché la definición de cielo y tierra por eso de hecho era era lo que estaba yo platicando con Luz hace hace un momento en la plática anterior de que si me dices que que la población eh, o sea todo el pueblo de Israel el pueblo vestido por tierra entonces si él creó al primer hombre y al, él creó al primer hombre a su imagen y a la primera mujer y los llamó Adán es lo que es lo que o sea bueno no te lo puedo comprobar porque no lo sé pero Adama es tierra en, en en hebreo entonces si yo soy un traductor y me y me y, y estoy leyendo mal la Biblia y le estoy entendiendo mal porque soy un científico y no me estoy comiendo atención y escucho Adama y leo Adama y creó al primer hombre, que según mi cerebro me dijo, y, y creó al primer hombre, y lo llamó Adamá, entonces digo, no, en español debe ser Adam, porque si le pongo Adamá, es nombre de mujer y sonaría como homosexual, y no puedo poner eso en la Biblia, porque yo la estoy traduciendo, entonces, es un pensamiento que me viene a la cabeza, le quitaron la A, y si le pones la A, y dices que creó al hombre y la mujer, y lo llamó tierra, de ahí salieron todos, todos, todos, todos, todo todos, su pueblo, ya... Ya, ya ni, ni, ni siquiera tendría que explicarme nada, pero es algo que no te puedo comprobar, como te digo. Sí, nada más me gustaría que lo que me acabas de comentar, mi hermano, si puedes pegar un verso que tenga que ver con lo que acabas de decir en el libro del Génesis, para que te pudiera entender el, el concepto, puedes, puedes pegar un versículo, y acerca de lo que estamos platicando, lo que estamos viendo, volvemos a repetir. Vamos a, a una, eh, vamos a volver a repetir el concepto. Cuando nosotros encontramos el nombre Adán, eh, estamos encontrando que los Adán no se está refiriendo a un hombre físico. Eso es lo primero que hay que entender, que no se está refiriendo a un hombre físico. Primer punto. El Adán puede ser hombres o puede ser mujeres. Por eso estábamos mencionando el caso del libro de, de Timoteo. Eso es lo que estoy pidiendo ahorita, que vayamos al punto. Los Adán son hombres y mujeres. La tierra son hombres y mujeres. Cuando hablamos de Eva o Java, estamos hablando de hombres y mujeres. Si hablamos de los cielos, hombres y mujeres. Si hablamos de la tierra, son hombres y mujeres. No estamos hablando de un Adam como si fuese un sexo masculino. Para eso existe la palabra sacar, que eso es lo que está diciendo macho. Y la palabra va como hembra. Me estoy dando a entender de mi hermano, por eso hace rato decíamos el énfasis, vamos a primera carta a Timoteo, para que me dé entender entender, ya con las preguntas que se hicieron, voy a invitar a todos a que invitemos en ello, primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 2. Incluso hace rato lo, lo explicábamos, pero yo creo que con las preguntas que se están haciendo va a tener más claro. Primera carta a Timoteo 2, versículo 11 hasta el último verso. Vamos a encontrar que ahí prohíbe totalmente que la mujer, ¿dice la mujer calle? Porque no permito a la mujer enseñar. Si es rotundo el concepto de que la mujer debe de callar en la congregación y no debe de enseñar, entonces quedamos con un acuerdo entre todos los hombres y no permitimos a la mujer hablar en una congregación, porque la mujer debe de quedarse callada. Y explicábamos con la carta a los corintios que realmente dice que hay, si hay mujeres pesadas, que queden calladas, entonces este, que deben de quedarse calladas. Pero entendemos que no nada más es al hombre quien le dice cállate. Nosotros hemos conocido que la escritura dice en el libro de Jeremías 22, 29, de esta manera. Primero vamos a ver Jeremías 22, 29, Eh, y posteriormente nos regresamos ahorita a la Carta a Timoteo. Meditando en la palabra de Timoteo, sacaremos nuevamente lo que explicamos hace rato. Voy a invitarlos a que eh, leamos esto, por favor. Tierra, tierra, tierra, oye palabra del Señor. Entonces describe, tierra, tierra, tierra, oye la palabra del Señor. ¿Quién tiene que oír la palabra del Señor, mis hermanos? Pregunto aquí en el chat. intentan de responder todos mis hermanos. ¿Quién tiene que escuchar la palabra? Dice que la tierra, pero ahora díganme ¿Quién es esa tierra? Si sí, todos están respondiendo los del verso. Está bien, excelente, pero ahora díganme ¿Quiénes son los que tienen que leer? Pero ¿saben cuál es la, la dificultad que Mary dice? Nosotros. Y el problema es que cuando decimos nosotros estamos hablando como si fueran hombres. Entonces dirían las hermanas, las mujeres y los hombres dirían Los hombres, ¿me doy a entender? Entonces esto, si la palabra no es para las mujeres, salganse todas las que están aquí y, y dejen de escuchar esto, poquito nada más es para hombres. ¿Me doy a entender, mis hermanos? ¿Me estoy dando a entender? Yo entiendo que es complicado, como dice mi hermano Gastón, cuando empezamos a definir varios, varios conceptos, entramos en, una, en un conflicto empezamos a entrar en un conflicto muy fuerte porque son eh, una definición acerca de lo que es el lenguaje. Cuando mi hermano Adolfo dice nosotros, eh, nosotros es masculino, dijera mi hermano este Joaquín, y las mujeres cuando dicen nosotros, no debería decir nosotros, diría la hermana Magui, debería decir nosotras, entonces ya habría un cambio, entonces diríamos, ah, entonces Magui puede quedarse aquí, puede quedarse nuestra hermana mirella nuestra hermana Luz, pueden quedarse las esposas de nuestros hermanos esto no es para hombres esto es para mujeres es para la criela es para todos los que quieren ser parte del pueblo hasta aquí y nos vamos dando a entender mis hermanos primer punto tierra tierra tierra oye no. palabra señor ahora con el, entendiendo este eh, ya entiendo para de aquí en adelante cuando lleguemos este, a expresar algo las mujeres digan nosotras Y, y, y pongan ahí en el chat nosotras, porque eh, eh, eso es a veces este, algo que pesa, no nos damos algo que pesa, lo que necesitamos entonces, aunque no están hablando ustedes, ustedes están poniendo atención y ustedes están escuchando, y ustedes están poniendo aquí una palabra que dice nosotras, porque aquí ya no las excluimos, estamos poniendo a todos y a todas por igual, ustedes son la tierra, ahora... El punto es que dentro del versículo de Primera Carta a Timoteo, capítulo 13, vers perdón, versículo 11, hasta su último versículo, vamos a leerlo, por favor. Primera Carta Timoteo, capítulo dos versículo 11, hasta el verso, hasta el verso creo que es 15, ¿verdad? La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y, y santificación, y con... Por tanto, cuando nosotros vemos en la Escritura, dice, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción pero aquí encuentro yo este, personas, mujeres y dice que la mujer calle pero el versículo se está refiriendo a la iglesia, nunca se está refiriendo a la mujer física porque nos está dando el título de la palabra nos está dando el título de la palabra java si nos está dando el título de la palabra java que sería en este caso lo que nosotros estamos entendiendo de, de, la, de la eva o lo que nosotros vemos como java, estamos entendiendo que el título de java es, estamos hablando que java son hombres, hombres y mujeres, porque la palabra java no es literal, estamos agarrando una comparación, y si yo agarro a java, que es la madre de los vivientes, y está diciendo que engendrando hijos, Dice que engendrando hijos se salvará. ¿Será una Jaba literal o es una Jaba simbólica, mis hermanos? Entonces pregunto yo aquí en el chat a todos por igual. ¿Quién es Jaba aquí de los que están aquí, mis hermanos? ¿Y aquí quién está. Pero no pongan todos o todas. Pongan este. Pues, ¿Quién es Jaba? ¿Quién es Jaba? Los que enseñan. Perdón los que los escuchan. No sirve mi teclado pero así como lo de define, pues es, es todos los que enseñan porque los que los que escuchan no generan hijos los que los que generan hijos son los que enseñan los que los que sean hijos de, de los, que los que enseñan no los no los que escuchan Sí, son las que paen eh, vamos a poner entonces el ejemplo cuando Pablo aparece en la primera carta a los corintios capítulo 4 versículo 15 mi hermano es el entonces Saulo es parte del varón en este momento en la carta a los corintios no, primera carta a los corintios capítulo 4 versículo 15 por favor vamos a leer primera carta a los corintios capítulo 4 verso 15 porque aunque tengáis diez mil años en Mesías no tendréis muchos padres pues en Mesías yo os engendré por medio del evangelio entonces con respecto a lo que leemos eh, peguen el versículo en el chat por favor mis hermanos mi hermano Sí mi hermano ahí que, que el hermano Richter ha puesto que, que Java es femenino que leímos en la mañana el, el verso de Corintio en el que Pablo trata a la a la Java o Eva de la antigüedad y la, la compara la figura de la congregación de los Corintios o sea, de que en, en la Java, en la, esta Java, esta congregación, desde el principio no, no es de un género como, como decíamos antes, un género femenino-masculino, sino responde a un todo. Responde a, a, a nosotros mismos y, y te incluye a, a vos, mi hermano, y a todos los enseñadores, porque bien sabemos que nuestro eh, Adán es Yeshua. Vamos, a Eclérico y todo mis hermanos acuérdense que los que enseñan son los los este los compañeros de el mismo saulo dice yo se engendré está ocupando el título del que procrea los hijos en la mujer por eso estamos leyendo la primera carta a los corintios 4.15. 15 porque aunque tengáis diez mil años o diez mil maestros en el mesías no tendréis muchos padres pues en Yeshua, yo os engendré Por el Evangelio, estamos hablando de una figura pasiva que nosotros como si tuviéramos intimidad con la mujer y nosotros tendríamos esos hijos pero por medio del Evangelio que es del Mashiach, porque él es... nosotros los que servimos enseñamos al pueblo, pero la palabra no es nuestra, la palabra es del Poderoso o del Mashiach. Esta palabra al transmitirla a la gente que no conoce y al aceptar esa palabra ellos se convierten a sí mismos en la java, por eso la mujer va a parir hijos, estamos hablando de una figura de una sola mujer y una mujer que está pariendo hijos en todas partes de la tierra, Adolfo es su hijo, José Alejandro es su hijo, Ana es su hijo, Barinia es su hija y este, cada una de las hermanas ya está Mireia, ya está Mileri, ya está César, ya está su esposa, ya está Enrique, ya está Claudia. Todos representamos a esos hijos cuando se engendra en el Evangelio. Toda la gente que está enseñando, posteriormente enseña la Palabra, enseña esa Palabra y engendra hijos en la mujer. La mujer no es una figura literal porque no existe en la manera literal, pero sí en la manera comparativa. Entonces estábamos poniendo que la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13 dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. Hay que entender el concepto de por qué dice que primero fue creado Adán y después Eva. Porque Eva es extraída y es ex extraída del mismo Adán. El Adán es el que procrea hijos en la mujer. Entonces después sí empieza a parir los hijos, que menciona aquí en la primera carta a Timoteo. Entonces estamos entendiendo que cuando describe que la mujer calle en la congregación, no está pidiéndole que se calle las mujeres, en el libro de Timoteo, no está diciendo, está diciendo que se callen hombres y mujeres, cuando se transmite la palabra, si sí, mi hermano, te escucho. Esto, eh, la pregunta mía, ¿y, ahí ¿qué vendría a ser la costilla entonces? La costilla te la explica en otro término, en el libro de los Salmos más al ratito si nos da tiempo eh, citamos el segundo capítulo 44. quién fue que preguntó mis hermanos yo una pregunta hermano por ahí no sé si alguien tenga otra de, de no, no me queda claro Pero, Pero, ¿cómo? cómo Carlos cuánto antes sí a ah, boy sí no nada lo de las mamutillas Lo que le estás... ah okay de la costilla me espero entonces o sea mío o sea mío yo yo fui es que pregunté de mi hermano sí mi hermano ¿sí? José Amín te escucho mi hermano José Amín no eso usted me dijo que fue de veíamos era simplemente lo de la costilla que yo tenía inquietud entonces la costilla que vendría a ser según la ah. Es cuando menciona que le extrae, pero vuelvo a repetir, ahorita lo vamos a tratar de explicar si nos da el tiempo, pero menciona que se le extrae a Adam de costilla, acuérdense que se le extrae de la Adam, no le extrae de Lish, porque eso es lo que queremos explicar, pero no nos podemos ir a Lish hasta que no dejemos claro lo que es este, lo que es el zahari y la va en la figura de lo que es el Adam y la Eva, porque en la figura comparativa, en la parábola, lo que tenemos que dejar claro que la Eva... No está hablando de mujeres, está hablando de hombres y mujeres. Al igual que Abacú, capítulo 2, verso 20. El Señor está en su santo templo que hay delante de él. Toda la tierra está hablándole a hombres y mujeres. Porque los cielos tienen que empezar a contar esa gloria. Pero siempre está permitido en las comunidades que los hombres pregunten. Que los hombres lleguen a preguntar por causa de que no lo entendieron. Entonces los hombres siempre tienen esa oportunidad de preguntar, y si la mujer tiene una duda que es ahí donde vamos a explicar la próxima semana en dónde entran nuestras semanas como mi hermana Ana o la Catalina o las personas como mi hermana Mirella o todas mis semanas cómo nos permite entrar este en este en este lugar cuando no tiene el marido eso lo trataremos de explicar la otra semana para no mezclarlo ahorita en este momento lo importante es que la tira tiene que callar hombres y mujeres tienen que callar tienen que callar este por causa de que se enseña pero también bien los que enseñan pareciera ser que no puede haber mujeres porque el libro a de Timoteo describe la mujer calle en la congregación porque no permito que la mujer enseñe si eso es la figura de lo que leo yo en la carta a Timoteo entonces este, alguna de mis hermanas que llegan a enseñar aquí en el grupo no deberían de enseñar entonces no vamos no van a enseñar porque yo lo leo en la primera carta a Timoteo estoy eh, estoy errado estoy equivocado porque ha habido muchas mujeres en la historia que han sido muy importantes en la historia para demostrar las cosas del poderoso. Han, se han levantado profetizas, ya está Débora, ya está Miriam, hermana de Moisés, etcétera, etcétera, una multitud de mujeres. Pero antes de que podamos ver esto, será para la próxima semana, eh, vamos a checar ahorita lo que describe la escritura acerca entonces de lo que describe de las mujeres que sí pueden enseñar y que pueden enseñar en una congregación vamos a volver al artículo que es la para, primera para... ah sí perdón vamos a este mismo bueno, Carlos te escucho es sobre el mismo tema no para no irme porque si nos vamos ya me quedo con esto y ya no sigo sin sigo ahora así que en pausa es, es, es, es, iba con primera de Timoteo capítulo dos de del de once al quince la que estamos viendo Este, a mí, a mí me queda claro que esa mujer es la la Keilah, ¿no? Eh, porque no permito, dice el versículo 12 de 1 de Timoteo 2:12, no permito a la mujer enseñar. Entonces, eh, conforme a lo que tú estás comentando, me queda claro que es la la eh, que esta mujer es, es es la tierra en este caso o es la la la congregación, la, la la iglesia, pues que que tú estás comentando, ¿no? Mujer es equivalente a la iglesia. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Hombres y mujeres. Ajá. Ajá, hombres y mujeres eh, en general. Eh, como como tierra, pues, no no le permito enseñar a la mujer, o sea, a la iglesia. Pero, eh, ¿cómo puede esa... Si esa mujer dice, no le permito a la mujer enseñar. ¿cómo, cómo, ¿Cómo si no le permite enseñar? En el versículo 15, habla de la misma mujer. Y dice que puede engendrar hijos. ¿Cómo puede engendrar hijos si no puede enseñar? O sea... Solamente puede engendrar hijos cuando enseña, ¿no? No, no, no, no, no, no. Acordemos los que por eso estoy dando la carta, la, la primera carta a los Corintios. Dice ahí que aunque tengas mil años, diez mil maestros, no tendrás muchos padres, porque en Jesús Jesucuá dice Saulo: yo os engendré por medio del Evangelio. Y si él engendró por medio del Evangelio, estamos ¿no? entendiendo que Saulo la está haciendo de hombre, no de mujer. Y Saulo se pone también en el lugar de la mujer. ¿Por qué? Porque son un solo cuerpo. Y eso que debe de llegar a una comprensión, que las comparaciones de la parábolas eh, podemos encontrar que Saulo puede ser tanto mujer como puede ser este, el lado del varón. Pues, ¿no? Marcel dice que va a venir por una mujer limpia, vestida de lino fino. Entonces va a venir nada más por, los, por la tierra. No viene por los cielos y la tierra. Aquellos quienes están en su estado y son parte de los la... no sé si ahorita no sé si la si ha un poquito más claro mi hermano Carlos lo estamos planteando ahorita. Ahorita vamos a seguir viendo unos versos, ¿eh? Sí, soy soy soy coherente lo que lo que se comenta no a mí me viene a la mente la espada de dos filos no en este caso esta mujer eh, representa esos dos filos Ajá, me está cuadrando mucho lo que me estás comentando porque precisamente porque lo estoy comparando también con lo que estamos abordando ¿no? de de primera de Corintios este capítulo 14 no en donde dice que no es confusión eh, aquí aquí habla eh, en digo que ya traducir lo que tú estás comentando pero es muy tiene mucha coherencia vaya porque acá habla de enseñar pero en primera de Corintios 14 habla de hablar no de enseñar sino que todas esas mujeres en plural se está refiriendo a tierra porque la tierra es, está hablando de mujeres que hablen dice ahí ahí no no implica la palabra enseñar sino hablar en en esa congregación entonces eh, entonces como que lo que estás eh, sí me está cuadrando bastante lo que tú estás este comentando en comparación ¿no? con con esta de primero Corintios 14, ¿no? Está sí sí sí se oye muy bien. Bueno, mi hermano, este mi hermano Esteban, sí. este no sé cuál es el punto que estabas mencionando. Eh, no yo estoy diciendo lo que dice que es que Ah, gracias. Es que perdón, es que pensé que tenía una duda mi hermano, pensé que me lo comentaba. Entonces, el primer punto es de que el, la palabra que estamos viendo menciona acerca del, de, la, de la mujer. Dice, la mujer cae en la congregación, pero ciertamente, como dice mi hermano este Gastón, estamos separando a la dam, que es una figura comparativa, y la java es una figura comparativa. En ningún momento entra como en la literalidad de las cosas, porque entran en una parábola. Entonces, en esos versículos que estamos viendo en el capítulo 2, capítulo 3, estamos viendo una una figura cuando aparece Java. Java totalmente nunca aparece como una figura literal, sino que aparece como una figura literal este comparativa en todo momento. Entonces, cuando observamos a Java en ese momento de, vemos que en el capítulo de Romanos, capítulo 16, versículo 1, 2, versículo 6 y versículo 12, péguenos por favor, Romanos 16, verso 1, 2, versos 6 y versos 12, encontramos acerca de estas mujeres que transmitían la palabra y la enseñaban, y eran mujeres que eran entendidas en la, en la, para transmitir la palabra. Posteriormente vamos a ir al libro de Filipenses, pero primero nuevamente leamos esto. Este versículo lo estábamos dando con respecto a la mujer, porque si la mujer debe de callar en la iglesia, como es que está diciendo que hubo mujeres que ayudaron, sería erróneo por parte de él. Sigamos leyendo, por favor. Romanos 1, 2, 3, 6, cuál. Romanos 12, 16, perdón, versos 1, 2, versos 6 y versos 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la congregación en Sencrea. Que la recibáis en el Señor como es signo de los santos y que la ayudéis en cualquiera cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a, Tri... Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Este versículo que leímos cerca de mujeres que trabajaron por el Evangelio, Estaríamos diciendo que es algo errado por parte de Saulo, porque Saulo es el que escribe la carta a los romanos. Y si Saulo escribe la carta a los romanos con la carta a Timoteo, se contradice. Entonces, estamos encontrando que la, la, el libro a los romanos eh, nos muestra que había mujeres que transmitían la enseñanza, que eran mujeres que transmitían el mensaje del Padre del Poderoso. Encontramos a Filipenses, capítulo 4, versículo 1... Vamos a leer desde el verso uno al verso tres, que es el que leíamos hace rato. Mujeres que realmente transmitieron y que hicieron el propósito de anunciar el, la, el evangelio. Si estos versos no existieran, estaríamos diciendo que el versículo eh, tendría mucha relevancia, que está diciendo que las mujeres se callen en una congregación, pero si ayudaron a Saulo a transmitir la palabra, entonces ellas permanecen en el conocimiento como mensajeras o enseñadoras de la palabra y no importa entonces si hay mujeres que enseñan y hombres que enseñan ellas pertenecen a, a los cielos y por tanto están en el reino de los cielos sigamos por favor mis hermanos leandros así que hermanos míos, amados y deseados gozo y corona mía estad así firmes en el Señor, amados ruego a Evodia y a Cintique que sean de un mismo sentir en el Señor asimismo te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida entonces con este pasaje nos está describiendo que las mujeres si sí pueden enseñar está diciendo que si sí pueden enseñar que son mensajeras, compañeras de Saulo que lo acompañaron y lo apoyaron en todo, estos versículos son literales y no tiene nada que ver con la carta Timoteo que dice que la mujer cae en una congregación porque no permito a la mujer que hable estamos hablando de que la mujer no puede hablar pero está diciendo hombres y mujeres cuando los hombres y las mujeres no respetan cuando se transmite la enseñanza entonces dice no permito que ellos enseñen una cosa es que un hombre pregunte y que quiera saber la, pre la pregunta que se está una algo que desconoce una cosa es preguntar y otra cosa es enseñar Dice, "No permito que la mujer dice enseñe." Cuando un hermano se levanta para transmitir una enseñanza, vemos que la está transmitiendo porque lo conoce. Un hermano de aquí ahorita presente están preguntando desde hace rato. Eso es permitido porque están preguntando, no están enseñando. Me esperan entender mis hermanos para no confundir conceptos de lenguaje y conceptos de palabras. Espero entender mis hermanos. Bien, bueno. Este. Eh, creo que no me eh, sí me estoy dando a entender mis hermanos pregunto a los de aquí a los de internet porque o sea que no me dejaron de escribir o sea que no es lo mismo enseñar que preguntar no es lo mismo enseñar que preguntar una cosa es cuando alguien pregunta por la duda pero dice ahí la mujer cayó Y la congregación quiere preguntar algo de Que le pregunte a su marido Y ahí no está hablando de Eva en la Carta a los Corintios En la Carta a los Corintios le está hablando De una mujer y de un hombre y En ningún momento aparece Java Y eso es lo que hace la diferencia ¿no? Y eso es lo que vamos a separar es lo que queremos separar Para no confundir conceptos No hay que Al confundir conceptos. Conceptos, ¿sí, mi hermano? Mira te voy a pegar un verso Como lo dice la Reina Valera de 1909 Eh, también aquí está muy, de la manera que lo especifica está está muy bien. Mira, aquí lo voy a pegar en el chat. Eh, aquí está pegado. Así mismo, todos también a ti, hermano, hermano compañero, ayuda a las que trabajan juntamente conmigo en el evangelio, a Clemente, también y a los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida entonces conforme a lo que estamos leyendo no debemos de confundir la mujer calle en la congregación carta a los corintios cuando nosotros leemos encontramos que no tiene nada absolutamente nada que ver con la comparación de Java Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 34 y versículo 35. Las mujeres en una comunidad que no se dedican a enseñar, que son personas que escuchan, que son parte de la tierra, que son parte de la comunidad, que son parte de la iglesia, que son parte de la java, tienen que aprender a callar, porque no permito a la mujer que hable. Es ahí donde estoy diciendo, calle la congregación, la mujer calle. Pero en este caso de la carta a los corintios, le está diciendo que la mujer, si tiene algo que preguntar, mejor que si tiene marido, que le pregunte a su marido, pero ya en casa, no en la comunidad, porque es lo que está describiendo en el capítulo 14, versos 34 y 35, leámoslo por favor, este texto es literal. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la Torá lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Exacto, mi hermana sí. Entonces decide que mi hermana sí, es decir que la congregación calle para ser enseñada, ya que ella es la mujer. Exacto, entonces los cielos o los Adán o los que enseñan transmiten una palabra, pero ellos tienen que prepararse para los días de este Shabbat. Cuando se hacen preguntas debe de estar preparado para enseñarlo imaginémonos, yo me pongo a estudiar dos horas a la semana, y vienen y ustedes me preguntan, eh, y yo voy a tratar de darle vueltas eh, a todo lo que me están preguntando, eh, sobre todo un tema como el de ahora, pensé que no iba a ser tan complicado, pero me di cuenta que a través de tanto tiempo que hemos estudiado esto, me di cuenta que aún a los que tenemos más tiempo nos cuesta trabajo poner en, en, en cómo se puede decir, el en orden las cosas, porque es complicado, y entiendo que es complicado, pero yo no me imagino qué tan complicado es, Entonces, lo, lo que podemos hacer y podemos entender es que debemos dejar claros el, el punto. Debemos dejar claros los puntos porque ese es el propósito. Para eso deben de, deben de estar los cielos, deben de estar los ram que transmiten la palabra para que haya piadosos entre los hijos de Adán, porque dice el libro de los Salmos que no hay piadosos. Debemos de romper con ese esquema para que nosotros podamos estar dentro de un pueblo que realmente está practicando la justicia y la verdad porque eso es lo importante, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán por añadidura. E encontramos entonces que realmente el hombre y la mujer en una comunidad deben de callar y dice que si alguien tiene que alguna pregunta que pregunte, pero la mujer, la literal tiene que callar si tiene marido eso lo lo veremos un poquito la semana que viene con respecto a qué era la, la la relación que tienen las mujeres en una comunidad o cómo es la comunidad en una en una iglesia judía y cómo es la comunidad en una iglesia cristiana y cómo es hoy en día una comunidad creyente en el Mashiah porque eso es lo importante cómo deben de ser las mujeres en la vida cotidiana y en la vida diaria y en el día de Shabbat, ¿Cuál es su obligación de las mujeres? Y en cierta manera, ya al ver la, la relación de la mujer en una comunidad leyente nema, también ver la, la relación que tiene un hombre en la relación con el Poderoso en el día de Shabbat. Eh, ¿Le escriba a dar un versículo? ¿Se lo di? Mm, no. No, no sé. No lo leemos. Primera carta de los Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35, por favor.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 ella por decirlo ella es una de las personas que más escucha eh, temas en la semana y a veces llega a preguntar pero ella como mujer me escucha por decirlo toda la semana acá en día de Shabbat, por eso dice es mejor que calle que calle porque tiene quien le quien le explique o en el caso de Sara tiene aquí a su pareja Armando y si tiene alguna pregunta dice que le pregunte entonces Armando le tiene que dar el tiempo para explicarle lo que ella no entendió pero entonces tiene que poner mucha atención este Armando para poder transmitirle lo que le lo que tiene de dura y tener lo que grabar para poderse lo explicar eso es lo que pasa con respecto a las mujeres y a los a las hijas que tienen padre o que tienen su marido las mujeres en este caso ahorita lo que nosotros vemos es que tenemos nada más que separar una de la una de la otra entendiendo ya todo esto acordémonos que hay mujeres que se van a levantar este y se me olvidó Dejen, busco el verso. Me acuerdo que está en el capítulo 2 del libro de Mateo. Mi hermano Richter, si quieres preguntar algo te escucho? Sí. Eh, eh, este, aquí encontré unas cosas que me enredan un poco con respecto a, a la iglesia. Bien. Está, porque había escuchado otra, en otras ocasiones que la mujer hace referencia a la iglesia, ¿cierto? Así entendía yo. Por ejemplo, en lo en el Apocalipsis y en los proverbios de Salomón. Pero aquí estoy, me escuchan, ¿verdad? Sí, claro. Ya. Y aquí estaba eh, escudriñando aquí lo que es eh, los proverbios de Salomón y eh, para asegurar todo. Pero aquí, por ejemplo. Al menos que alguien me pueda ayudar con esto con el tipo de strong y todo el asunto porque dice tengo tengo tres versículos que puedo dar de los proverbios y cuando habla de mujer por ejemplo en el, este es el, el versículo 24 Mira, espera. Eh, dice esto por ejemplo dice eso y en el strong sale esto y la palabra que para que indica mujer y así en tres personas en el, o sea entregue en tres en el versículo 5 y 10 del 7 eh, toma esa mujer en hebreo está como each no como java está como ella, o sea, ella, ella. Entonces, yo no yo yo pensé que era la mujer que está que se refería a, a iglesia, pero aquí está referida como una como ella, no sé a qué se refiere, si se supone que en la iglesia, la cuando dice y una mujer, entonces una mujer se acerca a él vestida como una prostituta que causa que causa al corazón del joven palpitar. Entiende, esa mujer se supone que yo, yo pensaba que era la iglesia y no dice que es, por ejemplo, debería sejaba, pero es ella. Entonces ahí me confundo ahora, ¿ve? Yo no sé si habla de la mujer individual o la mujer congregación. ¿ve? Sí, acerca de esto, mi hermano, este, no te lo voy a poder contestar ahorita porque me voy a salir. Realmente desde la mañana he querido transmitir algo y se ha complicado por las pláticas que han habido. Entonces, este, en otro momento, si tú gustas, sabes bien que estoy para servir. Estamos reuniéndonos todas las noches a partir de las 10 de la noche. Y estamos teniendo estudios, hemos estado hasta la 1 y 3 de la mañana. Eh, si tú gustas, mi hermano, podemos empezar a entablar un poquito más de tus estudios. Ah, y ahorita me sería difícil. Eh, no me gusta a dar respuestas. Yo te puedo decir, ah, lo que pasa es que la mujer que está en Proverbios está refiriendo a un diseñador. No me gusta dar respuestas así, me gusta demostrarte por qué te estoy diciendo eso. ¿Sí me doy cuenta de Bien. mi hermano? ¿Sí? sí, no, sí, perfecto, sí, Entonces, sí, me entiendo. Entonces, pues dejamos para otro momento para que podamos terminar este, la enseñanza de esta tarde, ¿sí? Muy. Bueno, gracias. Gracias, hermano, gracias, gracias. Hermanos, tengo una preguntita, Perdón. Te escucho, hermano. Hermano, disculpe, cuando hablan en Filipenses 4.3 que dice que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio cuando dice conmigo juntamente no, ¿no se está refiriendo a que también junto con él predicaban o enseñaban? ¿O a qué labores se está refiriendo a él cuando dice que juntamente conmigo en el Evangelio? Si la mujer debe callar, entonces ¿a qué se está refiriendo en esa parte? Por esto, mi hermano, es lo que estamos tratando de explicar que no se está refiriendo a un aspecto. Eh, Timoteo se está refiriendo a un aspecto general de la iglesia. La iglesia es hombres y mujeres y con respecto a la carta de al libro de los Filipenses se está refiriendo a mujeres que enseñan la palabra juntamente con los hombres y ellas no pueden quedarse calladas porque transmiten la palabra ellas también pertenecen a los cielos porque están transmitiendo la enseñanza ¿Ah? entonces, entonces, lo, no, no contradice la a la a la carta que habla de que la que usted mismo está diciendo que deben callarse entonces no entiendo si deben callarse o si pueden predicar al fin no, dosito Se lo voy a practicar con mis palabras, no con versos, porque ya los vimos. Una cosa es cuando una mujer está enseñando y la, el conocimiento que tiene lo transmite. Es muy diferente cuando nosotros tenemos esposas y no enseñan. Ellas tienen que quedar calladas en la comunidad porque están escuchando, están aprendiendo. Entonces ella si no puede preguntar directamente lo que dice Saulo en la comunidad, en la congregación porque están enseñando, entonces aquí lo que se pide es que en el grupo, el enseñador cuando está transmitiendo, eh, transmite y enseña, entonces este, la comunidad tiene que quedarse callada para poder atender al que enseña, la mujer, como en este caso voy a ponerte el ejemplo tu esposa, si es una, una persona que está participando del conocimiento, entonces ella tiene que quedar callada, tiene que callar por causa de, de que se está transmitiendo una palabra, Pero si fuese una hermana mujer que está enseñando, ella pertenece también a los cielos. Ella está transmitiendo la enseñanza y de todos como tu mujer tiene que quedar callada. ¿Por qué? Porque ella es una oyente. Y en este caso es lo que enseñas Saúl, lo que tiene que guardar silencio. Y si alguna duda tiene, tú como su marido puedes explicárselo en la semana. O eh, después de que termine el día de Shabbat se lo explicas para que haya un orden en el grupo. ¿Sí? Sí me dio entender, mi hermano. Esto nada más dije que lo explico para que ya otros versos y posteriormente lo podemos estudiar. Me, Otra cosita, por ejemplo, si esa mujer eh, que, que es enseñadora que que enseña a la, eh, a los hermanos eh, está acompañada de otro hombre, de el hombre, ella tiene que callarse y darle la palabra al hombre. Ay, y pues no es casada, si ¿sí me entiende? Ambos no son casados, pero entonces tienen la prevalencia el hombre en el caso de la enseñanza. No, eh, incluso tú te vas a dar cuenta que hay varones que citan algunos besos y hay gente que se alea al respaldar el apoyo. Eso lo menciona en la carta a los Corintios. Cuando hay enseñadores, siempre va a haber alguien quien apoye a ese a esa a ese varón o a esta mujer, porque por eso el mushiya siempre pedía que hubiesen dos, siempre dos, para que no anduviese sola la persona. Y esos son apoyos y eso es importante siempre que haya dos personas, no estar sola porque o solo, porque eso es complicado. Eso no lo entiende la mayor parte porque realmente a veces nosotros los que enseñamos no percibimos cosas. Por eso nosotros nos apegamos a él. Entonces, o sea, este, no, lo que no que, Perdón hermano, si, si hay un hombre y una mujer que son enseñadores y ambos son solteros, eh, ¿no hay prevalencia del hombre sobre la mujer en la enseñanza? ¿No tiene que ella obedecerle a, al varón? En, en el que él es el que toma la vocería, tiene que callar si él lo dispone para que ella pueda hablar. En su momento puede ser así. En su momento puede ser así, pero si ella también tiene conocimiento y sabe las cosas no del todo, la mujer puede enseñar y eso lo puedes ver este cuando hay mujeres que transmiten la enseñanza y que tienen la facultad para mostrar el conocimiento que ya han aprendido a través del, del que el padre les ha mostrado. Entonces, este, no, no hay una diferencia. El Mesías nos enseña a nosotros la humildad y nos enseña que nosotros no somos mayores que el Maestro y el Maestro nos pone a la igualdad de él. Entonces dice: vosotros no sois mayores que yo ni inferiores a mí. Nos ponen en el mismo lugar y dice la Escritura que ya no hay hombre, varón, mujer, ciego, esclavo ni libre. Todos eh, somos iguales y nosotros los hombres nos ponemos a la estatura de deciros, mi hermana que enseña, yo no puedo estar encima de ella porque es, soy mayor por el, el rango de decir que soy cabeza, soy hombre. Eh, eso funciona con mi casa, yo soy varón, entonces mi mujer, yo soy cabeza de mi mujer, pero en un caso de una hermana no podría así decir porque yo no soy cabeza de ella. Entonces ella y yo, si somos enseñadores, entonces... este Esta igualdad pero en este caso si yo supero a la mujer entonces es mejor que a veces hable yo porque supero conocimiento pero en este caso habrá mujeres que tengan este conocimiento que algún hombre y, él, y la mujer podrá hablar no hay problema no hay una, una una jerarquía porque si no estaríamos este contradiciendo todo lo que hemos aprendido para nosotros no hay esa Y eso es lo que hacemos la diferencia. Yo vuelvo a repetir, yo nunca antes aceptaba a mujeres que enseñaran. No me agradaba el hecho de decir, vamos a aceptar mujeres porque eh, a mí me decían, este, ahí, eh, a una hermana me decía, tengo una una hija que quiero mandarla. Y yo le decía no. Y ella me decía, yo tengo una hija y los hermanos aquí están testigos de lo que tienen tipo Y me decía que tengo una hija. Y le decía yo no. Y me vuelve a decir no, primer punto, porque no la conozco no sabía quién era, y por eso no la aceptaba, porque yo no sabía ni quién era, pero eso eso hace la diferencia, nosotros cuando conocemos a la gente, vemos cómo comprenden, entienden las cosas y las transmiten, eso es muy diferente. Vemos lo mismo en el caso de los hombres, los hombres también, no todos porque dicen, yo quiero ser enseñador, no todos tienen la cualidad para enseñar, muchos tenemos el, el interés y tenemos la necesidad de enseñar, pero no podemos servir, no podemos servir porque no tenemos el conocimiento no tenemos la la la paciencia la tolerancia a veces no sabemos sí. cómo transmitir un tema está vamos ¿Me entonces me sí mi hermano disculpe que lo interrumpa y que quiero hacer una acotación mire este lo que pasa es que quizás estamos acostumbrados mucho y no sé yo creo que en mi caso igual oye eh, a mucho lo que es machismo Y diferencia entre hombre y mujer como carne, pero no vemos más allá que de, de, detrás de esa carne o dentro de esa carne está lo que es el espíritu. Y en el, el espíritu, como dice en un pasaje de la Biblia, son, no, es, eh, eh, no existe, creo, ni macho ni hembra. Creo que dice así. Y entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, todos somos iguales ante el Padre en espíritu todos deberíamos tratarnos como igual, porque todos llevamos la palabra ah, y pertenecemos. Aquí lo que dice, se me viene a la mente, ¿no? que, que en Gálatas 3, 3, 28, dice que ya no hay varón ni mujer, así lo dice, ya no hay judío ni griego, ni escravo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros son uno en Mashiach, Yeshua. Entonces, este, se me están... Nosotros, claro, nosotros lo vemos muy desde perspectiva de lo de la carne, haciendo Bueno, mucho la si dan, y, mis hermanos, si me dan permiso nos seguimos, porque si no eh, ha sido un poquito largo y todavía no he explicado nada de lo que es el, el, el Ishi y la illa entonces quiero entrar a ese punto ya, ten, ya entendiendo el concepto del Takari entendiendo el concepto de la Nekebate son un dama entendiendo que el Adán y la Jaba son una figura comparativa entonces ya entendiendo todo esto entendemos que cuando hablamos de un Adán o hablamos de la que hizo caer sueños sobre el Adán Y le una costilla Y después es ahora varona Es mi varona porque del, fue tomado Y ya no para la para el Adán Eso es lo que vamos a investigar entonces ahorita ¿Por qué ese Adán? Entiendo que es el Adán eh, Comprendemos que el Adán es el que transmite, enseña Entonces este, el que transmite y enseña es muy diferente a lo que estamos observando él transmite y enseña entonces si un enseñador transmite qué es lo que va a extraerse de la dama se va a extraer se va a extraer en este caso a su java y cuando se extrae a la java entonces al extraer la java encontramos que es porque era de él por eso es que la extrae y en ese momento le llamaba Isha, Isha y posteriormente le llama Ish Entonces cuando observamos al Ish y a la Isha, separados, porque acordémonos que el Poderoso le dijo que le iba a dar los Bekema y los Ob de los Cielos, y quizás que no encontró ayuda idónea que estuviese idónea para él. El hombre dijo, no encontré ayuda que estuviese idónea para él. Entonces dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una yudidonia, la yudidonia entonces posteriormente dejaba, estamos viendo en la carta a Timoteo, es donde describe que primero creado el, el Adán, y después la Eva, capítulo de primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, por favor, léamolo por favor, y también el capítulo de, de, de, uh, <coughs> la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13, Fénesis capítulo 2, versículo 22, por favor, peguen los dos versículos aquí en el chat, por favor. Porque Capítulo, Adán fue formado... Sí, perdón, mi hermana. Capítulo de Timoteo 2.13 y posteriormente Génesis 2.22. Gracias, mi Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y de la costilla que el Señor Elohim tomó del hombre... Hizo una mujer, trajo al hombre. Entendiendo entonces el concepto del Adán, se extrae la mujer. Pero dice que el Adán, después de que, dice que primero lo hace dormir. Y posteriormente le extrae a la Jaba. La java la llamó Isha. Esta Isha que menciona ahí, posteriormente le dice al hombre, Ish, Que es lo que encontramos en el Hebreo, cuando encontramos en el verso que describe y de la costilla que el señor Elohim tomó, y su mujer la trajo al hombre. Veamos el hebreo de este versículo 22 la palabra hombre. Posteriormente pegaremos el versículo 23, y ahí encontraremos cómo le llama. Por favor, vamos a checar en las palabras hebreas de este versículo 22. ¿Qué palabra pegamos, mi hermano? Eh, la palabra que viene en el hebreo del versículo 22, la palabra hombre. Porque dice, de la costilla que el señor Elohim tomó del Adán, hizo una mujer y la trajo a quien? Dice que se la trajo otra vez a Adán. Y en el verso 23 dice, dijo entonces Adán. Eso lo dice Adán. No lo dice Elohim, porque Elohim dijo, de la costilla que el señor Elohim tomó del de hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dice que se le trajo él y dice que se la da a él. Entonces Adán dijo, cuando la ve, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esa será llamada varona ish porque del perdón, ish, porque del ish fue fue tomada. Entonces, cuando nosotros vemos este este versículo, lo consideramos acerca de lo que está que es, y nos vamos directamente a la primera del libro de los Efesios, que es lo que está transmitiendo, Efesios capítulo 5. Vamos para allá, mis hermanos. Empecemos el capítulo 5. Vértigo 3, 3, 3. Tienes abierto el sí. mi hermano Richter. Y mi hermano Richter, por favor. ¿3, 3, 3, 4? Sí, por favor. Entonces, versículos 30 al 32. Porque se unirá a su cuerpo, de su carne y sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Más yo digo esto respecto del Mesías y de la congregación. Entonces, sí. Del Adam, del Adam, que el Adán, del Adán, describe que sale del Adán una, dice que le sale una isha, una isha, y le dice a Adán, esto es, hueso de mi hueso y carne, de mi carne, pero esto lo dijo porque del varón fue, porque del varón fue, este, fue tomado. Entonces, hermano, hermano, consulta. Sí, hermano. Una consulta, disculpe. Entonces, Isa y is, Isa, is, ¿han creado al mismo tiempo o primero el Isa y después la Isa? Entiendo, hermano, que te es complicado. ¿sí? Nada más, ten un poquito de paciencia. Ya. Debes quitar en tu mente que Fueron creados literalmente, como decir, fue creado este, Richter y fue creado este, su esposa, ¿no? De esa esta esa idea, eh, la que tienen no está refiriéndose a eso. Lo que estamos viendo en el libro del Génesis es que dice que creó a... de Adán. Acordémonos, ¿quién es el Adán? Ya lo que hemos visto, ¿quién es el Adán, mis hermanos? El, el esposo y la esposa. No, no, no, no. ¿Quién es el Adán? ¿Quién es el Adán? De acuerdo a lo que hemos dicho, ¿quién Machia? es el Adán? Si nosotros... Ay, el, el Adán son el hombre y la mujer, el macho y hembra, ¿no? En, juntos son el Adán. Si mi hermano Adolfo, mi hermano Carlos, el que enseña. Mi hermano Adolfo es... Entonces... El Adán, hoy en día no tenemos a Mashiach, no tenemos a Mashiach físicamente, pero sabemos que los que escudriñan la Escritura, ya sean hombres o mujeres, están transmitiendo la palabra, ellos están enseñando, sean hombres o mujeres. Entonces el Adán, sea hombre o mujer, está transmitiendo la enseñanza. Al transmitirse la enseñanza, nosotros podemos considerar, ...que el hombre o la mujer... ...que tiene conocimiento... ...que tiene el Espíritu del Padre... ...la transmite... ...entonces al transmitir la enseñanza... ...podemos considerar... ...que ellos están transmitiendo la enseñanza... ...pero ahora dicen... ...le está extrayendo... ...de la Dan... ...¿qué está extrayendo? ¿Una? ¿Una costilla? ¿Qué es eso? ¿Cómo es que le está extrayendo una costilla? ¿Cuál es el, la finalidad de extraerle la costilla? De crearle a quién? Una ayudidónia. ¿Quién es esa ayudidónia? De acuerdo a lo que dicen, él no aceptó a los y no aceptó a los ojos de los cielos, que son los aves, las aves de los cielos. ¿A quién le extrajo de la costilla? Le extrajo a la isha. ¿En la figura quién es esa isha? Entonces, mi hermana sí dice formando la congregación, la mujer. Exacto. Entonces, desde la perspectiva que estamos leyendo los libros, encontramos que el Adán, que es el que enseña, que es representación de Mashiach... Exacto, entonces la figura de lo que está describiendo es que está haciendo a la mujer, pero extraer a la mujer no es cosa fácil, porque se requiere de sacrificio, de esfuerzo, que algunos tienen que hacerlo, si Mashiach tuvo que dar su vida, que es la imagen del Adán, Acordémonos que en el salmo Yeshua él enseña y el que nos enseña a nosotros lo encontramos en el salmo 8 versículo 4 y versículo 5 como el Benadán. Él es la imagen de Sadán que nos está transmitiendo la enseñanza a los discípulos, los discípulos a otros discípulos y así transmitiendo la enseñanza de tal manera que hoy en día también hoy en estos momentos y en estos tiempos se están levantando esos Sadán. Vamos a ver lo que dice el Salmo, porque el Salmo dice que es el Benadam en hebreo, el hijo del Adán. Entonces, vamos al Salmo capítulo 8, versículo 4 y 5. Yeshua es el Adán. Entonces, vamos a leer el verso, por favor. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces, cuando observamos acerca de lo que estamos viendo, Él está haciendo una extracción. Él está extrayendo. Podemos observar cómo Él es la imagen de ese Adam que dice que, eh, Él menciona el versículo. Él está mencionando que, se de pegar los versículos aquí en el chat, mis hermanos, en el Salmo capítulo 8, Salmo capítulo 8, versículo 4 y 5, describe de esta manera. todo el versículo, permítese más traten de pegarme los dos. Digo pues que es el hombre para que tengas de memoria el hijo de Adán, ahí dice hijo de hombre, hijo de hombre para que lo visites. Entonces describe que quién es él, quién es el hijo de hombre para que lo visites. Nosotros encontramos a Machía, lo encontramos como el hijo de Adán, como el ven Adán, lo encontramos en el libro de los Hebreos capítulo dos versículo siete. Al versículo nueve que ese es Machia el Adán, él este te fue hecho un poquito menor que los ángeles de acuerdo al verso cinco y le has hecho un poquito menor que los ángeles de coronas de honra y de gloria. Salmo ocho cuatro y verso cinco está describiendo que el Ben Adán lo hizo un poquito menor que los ángeles y lo coronó de gloria y de honra. Hebreos capítulo 2, versículo 7 al 9. Esto es por caso de los hermanos que no conocen estos puntos o este estos versos. Capítulo 2, acordémonos que este en hebreo piden la palabra hebrea este hijo de hombre, porque aquí están los enosh en la palabra hombre. Puede checarlo mi hermano Joaquín y los demás hermanos, la primera palabra del verso 4 del Salmo 8:4 es Enosh y la segunda palabra es hijo del hombre, que es el Benadán entonces está hablando de Yeshua, del hijo del hombre hebreos capítulo hebreos dos versículo siete al nueve le hiciste un poco menor que los ángeles le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos todo lo sujetaste bajo sus pies porque en cuanto le sujetó todas las cosas nada dejó que no sea sujeto a él pero todavía no Que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a. a hecho un poco menor los ángeles. A Yeshua. Coronado de gloria y de honra. A causa del padecimiento de la muerte. A la que por la gracia de Elohim. de la muerte por todos. Entonces cuando. Se dice Hebreos. Hebreos nos está describiendo que. Mashiach es el hijo del hombre. Es el tenazam. No es el único versículo que nos muestra que él es la Dan. Acordémonos que él, como figura de la Dan, es también la misma figura de la Dan antiguo. Jesús, al igual que la Dan antiguo, ellos están transmitiendo una enseñanza, pero no estaban solos. Era una multitud de enseñadores, una multitud de gente que transmitía la palabra para que podamos nosotros, este, para que nosotros podamos, este, podamos, este, relacionar. Juan eh, Armando pegado el, el libro de Mateo capítulo ocho verso veinte, léalo por favor. Yeshúa le dijo: las torres tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y encontramos que Mashía como describe el verso que pegó Armando es que el hijo del hombre no tiene dónde recline su cabeza. Yeshua también siendo el hijo del hombre y también conocido como el hijo de Adán, encontramos en estos pasajes como en el caso de Mateo capítulo tres y en el libro a los Hebreos que Yeshua es el hijo de Adán y ese hijo de Adán que menciona ahí es la dio una enseñanza. Mateo capítulo tres versículo 24-25 describe que el sembrador salió atrás, acordémonos que Adán también había sido creado para que labrara en la tierra acordémonos que Adán antiguo había sido creado para labrar la tierra capítulo 13 del libro de Mateo versículo Mateo 13 versículo 24-25 lo que vamos a leer en este capítulo es que lo que vamos a leer en este capítulo es que el el el hijo de Adán que también está mencionando acá menciona que salió a sembrar y parte de la semilla cayó dónde antes de en el eh, perdón parte de la semilla cayó en el en buena tierra nosotros vamos a observar este este esta semilla que tiene que estar en el campo pero vendrá un enemigo y sembrará lo que dice la cizaña capítulo 13, versículo veinticinco pero lo que nos interesa en este verso es que Dice que salió el sembrador a sembrar y de pronto dice que los los este los labradores se durmieron y dice que se durmió de que viene el enemigo y sembró la cañas de eh, versículo veinticuatro veinticinco mi hermano. Les repitió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres Vino su enemigo y sembró cizaña entre, entre el trigo y se fue. Entonces menciona que repitió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. Ese hombre es Mashiach, que si nosotros leíamos en el Hebreo tendría que decir Adán, y que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el tío y se fue. Que esa es la representación de lo que sería la serpiente. Pero lo importante es que el verso 25 dice, y mientras dormían los hombres, nada más era uno, y aquí son varios. Entonces, si era uno, ¿cómo es que son varios? Y se escribe la Escritura que el hijo del hombre es el que siembra la palabra. Este hijo de hombre, aquí nos menciona a Yeshua, verso 24 repitió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre no menciona que sea Jesuo en ningún momento menciona que sea Jesuo entonces el versículo treinta y y treinta y siete versículo 37 y siete menciona que el que la una semilla es el hijo del hombre veamos por favor verso treinta y siete qué verso dio verso treinta y siete del mismo capítulo tres eh, respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el que siembra la buena semilla es el hijo es el hijo del hombre ese es el hombre que estamos buscando desde el hebreo, la palabra Adam Yeshua representa un hombre y también la generalidad porque en el verso 26 que pegamos hace ratito perdón, de muchos esos muchos dice que durmieron, vino el enemigo y sembró la cizaña, también Adam se quedó dormido, la diferencia es que la serpiente engañó a Javan, engañó a la iglesia, entonces encontramos en la parábola que vino el engañador y, y sembró mala cizaña en el campo, nosotros hoy en día creyentes en el Mashiach sabemos que mientras nosotros los hombres durmamos, eso quiere decir que que mientras nosotros les enseñamos, siempre se levantarán hombres perversos que tirarán tras de los discípulos para llevarse discípulos tras de sí. Eso es lo que está tratando de transmitir este la parábola. Entonces nosotros consideramos acerca de estos de estos este hombres que desviaron el camino, pero salieron de nosotros mismos, dice la escritura, capítulo de Hechos 28, Hechos capítulo 28. Capítulo 20, 28. Capítulo 20, versículo 28, por favor. Hasta el versículo 31, por favor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu del Santo os ha puesto por obispos para presentar la congregación del Señor, el cual él ganó su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he estado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hay que considerar que el que siembra la, el, la cizaña, o el que siembra la discordia, o el, el que siembra todo esto, son gente que son parte del mismo grupo, o parte de los creyentes. Por eso es que describe, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Cados os ha puesto por servidores para apacentar la que del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar discípulos tras de sí. Entonces, dentro del mismo grupo, serán por, eh, engañados, porque los que aquí los Adán enseñan algo. Los Adán enseñan una palabra. La palabra que se enseña vendrá siempre. Ent entonces estamos entendiendo que cuando se siembra la palabra en un grupo, siempre vendrá gente de otros lugares y entrarán para engañar a un grupo de personas. Este grupo de personas son los que son mordidos por la serpiente. De ellos mismos se levantarán hombres perversos que no perdonarán al rebaño para llevar discípulos tras de sí. Entonces siempre esto va a suceder en las comunidades que sean enemistadas. Por eso la parábola les decía: ¿Quién es que cortemos el, el trigo? Eh, ¿Quién que corte la cizaña? Le dice el Señor: No, porque el trigo también se pueden llevar este, para la citaña, pueden cortar también el trigo. Entonces nosotros hoy en día viendo esa imagen de lo que está transmitiendo ahí la escritura, podemos entonces considerar que el libro, a los, al libro de los salmos, el libro de los salmos Vamos a entender que en esos libros, que los Adán tenían que haber enseñado, que de ellos mismos iban a salir hombres perversos, como en el caso de Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 14, que son los Adán que está mencionando la Escritura en el libro de los Salmos, que estábamos mencionando también en el capítulo 12, que se terminaron los pedosos entre los hijos de los hombres, entre los hijos de los Adán. Bien, capítulo 3, versículo 10, Hasta el catorce. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien... Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces cuando describe en el libro de los romanos, está mencionando que no hay ni siquiera un justo. Para nosotros cuando vemos la palabra dice no hay ni siquiera un justo. O nosotros podemos pensar que lo, de quien habla es de cualquier persona. Puede hablar de Armando, de, de Esteban, de lo que es Joel, de lo que es este, Pedro, de lo que es este, en este caso Chava. Puede ser mi hermano César, sé, puede ser de Adolfo, puede ser quien sea, pero lo que hace la diferencia es que cuando nosotros checamos este mismo versículo del Hebreo, podemos considerar que dice que no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda. Entonces vamos nosotros al verso que leímos hace rato, que es el libro de los Salmos, en su capítulo 14, versículo 1 al 4. Cuando se está refiriendo de los hombres que están ahí, esos hombres en el hebreo cómo vienen mis hermanos. Esos son los hombres que está describiendo que tenemos que guardarnos. Acuérdense que estaba describiendo el salmo que se han acabado los peadosos entre los hijos de los hombres. Ahora el punto es que si nosotros hemos entendido que el adam se extrae la mujer, la forma de extraer a la mujer es cómo cómo extraemos a la mujer. ¿Cómo describíamos hace rato? Ya tenemos a la Adán que está enseñando hombres y mujeres. Enseñando, enseñando. Ahora, estamos extrayendo a la mujer enseñando. Ahora, esos que están aprendiendo de la enseñanza, de los que están aprendiendo de esa enseñanza, les pide que se llaman, ¿cómo se llaman en el, en el hebreo? En la en la llama Isha. Adán. Isha. Es lo que está diciendo, se llama Isha. Esa es la Isha sí, que está mencionando. Y entendemos que el Isha, la Isha, sí, sí. es extraída de Adán. ¿Pero qué dijo Adán? Uh -huh. Ahora esto es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Esta será llamada varona, porque del varón fue extraída. Tienes ese varón? Vamos a, a los versos. Vamos a leer, por favor, lo que les mencionaba del Salmo, para poder checar esto. Salmo capítulo catorce versículo uno al cuatro, por favor. Al músico principal. Salmo de David. Dice el necio en su corazón: No hay Elohim. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara Elohim. Todos se desviaron, a se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen de iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor no invocan? Entonces describe aquí, 14.1. ¿Qué palabra viene en la palabra hombre en el hebreo? ¿Qué palabra viene ahí en la palabra hombre? ¿Viene la palabra? Adán. Dice músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón no hay Elohim. Eso lo dijeron los Adán. Se han corrompido, han hecho obras abominables. No hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos a los hijos de los Adán. Ese es el punto que miró a los hijos de Adán para ver si había algún entendido. ¿Quién buscará el Elohim? Encontramos que los Adán no había en ellos entendimiento. No había. Entonces, ¿quién es un ish y quién es una isha? Para que nosotros corroboremos que es un ish y que es una isha, vamos entonces al libro de Epecios nuevamente. Si ellos dicen que no hay ni siquiera uno, a eso vino Yeshua, a mostrar la palabra para que hay, ellos buscaran al el Poderoso. Estos es que les dijo en Mashiach, buscar primeramente al reino de ojín y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo Este, o seis hasta el versículo nueve encontramos que los que buscan elohim son las personas que realmente están viendo con los ojos, oyendo con los oídos y que han subido pensamientos a su corazón que son el entendimiento y la enseñanza. Pero esos serían los ish. Hoy les doy los versos que demuestran que esos son los ish de acuerdo a lo que leemos, porque los ish también son malvados, los ish también son que este, quebrantan el mandamiento y por eso Yeshua también es llamado el ish.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 la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman si alguien le ama le va a buscar, ese es el punto que está diciendo el Salmo, miró el Señor desde los cielos, él no puede mirar desde otro lado, sino desde los cielos, y dice, para ver si había algún entendido entre los hijos de Adán, entonces dice que no había quien buscara el ojín, entonces la carta a los corintios está describiendo que ni los príncipes de ese siglo habían conocido, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían sido los este, los asesinos del Maestro, Pero dice que Elohim le está mostrando esto a aquellos que tienen ojos, que tienen este entendimiento. Es lo que está describiendo la carta a Corintios. Dice así en el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni habían subido en corazón de hombres, son las que Elohim ha preparado para aquellos que le aman. De acuerdo entonces a esto que estamos leyendo los Sadam No habían adquirido conocimientos, habían perdido, habían perdido el conocimiento de la palabra. Acordémonos que estamos viendo la palabra Adán en el Salmo y en el, en el libro de los Romanos, que dice que no hay aún un solo justo, no hay quien entienda. Ya habían hecho todos unos inútiles. Por eso el Salmo 12:1 dice: han desaparecido los hijos de Adán, los fieles de los hijos de Adán. Desaparecieron porque había un linaje. Había un pueblo que guardaba los mandamientos, había un, un pueblo que tenía el conocimiento. Pero antes de que entonces vayamos allá, vamos a lo que dice en el libro de Pesos nuevamente, y encontramos que esa era la Isha, esa era la Isha, la mujer, la mujer que extrajo, la Isha que es la mujer que extrajo del, bar, del Adán. Si es extraída la mujer del Adán y dice, esta es llamada varona porque del varón, Fue tomado. ¿Quiénes son los varones que toman a esa mujer? De acuerdo a lo que dice Epecios. Epecios 5 está describiendo que extrajo a la mujer del Adán. Entonces nosotros dice, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque del varón fue tomado. Y si fue tomada del varón, entonces ¿quiénes son esos? De acuerdo a lo que dice Epecios, vamos a ver si esa es la Isha, la mujer que se viste de la justificación de la palabra que ha este purificadose con el evangelio, con la palabra del Señor, vamos a encontrar a los a los ish que son los varones que describe la escritura, Efesios 5:22 en adelante. En el en el caso del Salmo capítulo 1, versículo 1 describe de esta manera, por favor. Salmo capítulo 1, verso 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces en el libro del Salmo capítulo, Salmo capítulo 1, verso 1, ¿qué palabra viene en el hebreo, mis hermanos? peguen el hebreo que viene ahí, dice el verso 1, bienaventurado quién, bienaventurado el varón, ¿quién es? ¿Qué es lo que hace este varón? Versículo 1 hasta el versículo 3, por favor. Leamos ahora hasta el 3. Bienaventurado aquel varón que es el ish, que no anduvo en donde? En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, antes en la ley del Señor, dice ahí. Está su delicia. Sigamos leyendo por favor hasta el verso 3. Y en su ley, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagas prosperará. Ahora entendamos, Mashiach es la imagen del Hijo del Hombre. Cuando nosotros decimos que Mashiach es el Hijo del Hombre, si Mashiach es el Hijo del Hombre, preguntamos, esto no lo vamos a explicar ahorita. Si es el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Pero quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién? Vamos a explicar algo porque esto está confuso con respecto al Hijo. ¿Quién sería el Hijo del Hombre? Mashiach. Pero si dice que Mashiach es el Hijo del Hombre. Hola, Adam. David. No, no, no, no, no, anden mi hermano. Si María es el hijo del hombre, ¿quién es el hombre? Adán. ¿Quién es el Adam? Acordémonos Adam. que la. Miriam. Acordémonos, acordémonos, acordémonos que desde la mañana vengo diciendo y les comenté y les hice un mensaje, les dije en la escritura. Ahí se salió ahorita. Perdón, ahorita, ahorita me acuerdo es el hijo del hombre ahí ya me acordé ¿te acuerdas que le cité hace ratito bueno en la mañana le cité Deuteronomio capítulo 6 mm -hmm. versículo 4 se lo dije hace rato capítulo ¿Sí? 6 versículo 4 del libro del, del Deuteronomio pueden ser lo, por ejemplo lo, los matrimonios que hubieron antes por ejemplo El de Abraham del de Isaac desde de Jacob ellos vi como que el nombre de, cuatro, ¿Dijo, el nombre de cuatro. dijo de autonomía seis cuatro sí mi hermano sí oye Israel, el señor nuestro elohim el señor uno es encontremos que nada más hay un solo este un solo enseñador. ¿Qué describe la escritura que quién es el que enseña? ¿Quién es el, el, el, verso, quiere? el, el verso ese que dice... los eh, eh, por Dios. Ajá, con capítulo 4, versículo 45. Los Adán son todos descendientes de Él. Y acordémonos que Mashía es Él. Recordemos que los que enseñan son Él. Recordemos que todos provenimos de Él. Por eso el Mesías dijo para que tú y yo con ellos seamos una sola cosa. Nosotros entonces tenemos cuando dice, el Mesías es el hijo del hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? El hijo del hombre. Es Yeshua, pero ¿quién es entonces el hombre? Y aquí se le da el título de Adán, a Yeshua. Aquí se le da el título de Adán, a los que enseñan porque le está describiendo... Bienaventurado Elish, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnisedores asentados, sino que en la ley del Señor está su delicia. Pero está hablando de que en él está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a aguas de... ¿Qué dice ahí? de fruto de su tiempo, perdón. Será plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es un proceso, todos los que han transmitido desde el, desde el tiempo antiguo, los que enseñan la palabra vienen en un proceso, pero el proceso de lo que se está enseñando, encontramos que tienen que ser los Adán, Disculpe, mis hermanos, no sé qué está pasando, pero se está cayendo la, creo que se caen muchos hermanos, se oye bien ahorita. Es primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo... Um, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Eh, ahorita te pegan un versículo los hermanos, este mi hermano Armando, que te van a dar un versículo. Eh, lo que queremos será entender entonces que todos los que enseñan son los Adán. Pero acordémonos que el principal mensajero... El principal enseñador de todos nosotros, dice Juan capítulo 5, versículo 45, el Mesías es el Hijo, ciertamente Él es el Hijo, pero es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hombre? Acordémonos que es una, una, una ¿cómo se puede decir? Nosotros hemos puesto desde hace rato, preguntamos, ¿quiénes son los Adán? Mis hermanos, nuevamente pregunto, ¿quiénes son los Adán? ¿Quiénes dijeron ustedes hace rato que eran los Adán? Pregunta a todos quiénes son los ¿Mmm? No no sé. Pegan ahora lo que dice Juan capítulo. Adam. Capítulo seis versículo capítulo seis versículo es el cuarenta y cinco cuarenta cuarenta y cinco cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco cuarenta y cinco seis cuál es cuarenta y cinco no primera carta eh, de perdón perdón perdón Juan capítulo seis versículo cuarenta y cinco y cuarenta y seis si no mal recuerdo es cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco por favor Adam es el hombre si sí, nosotros hemos puesto ahí desde hace rato quiénes son los enseñadores hemos visto en todos los pasajes tratando de relacionar uno y otro Los que enseñaban al pueblo son los sadam y el principal enseñador de todos ellos ¿quién es? Y hace la expresión Juan capítulo 6 versículo 44 y 45, ¿cómo dice, saben? Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y yo, yo lo resucitaré en el día perfecto. Está escrito en los profetas. Y será todo enseñado de Dios. Todo el que oyó de parte del Padre y aprendió viene a mí. Entonces, cuando nosotros observamos acerca de lo que describen los Sadám, son toda la gente que transmite esa palabra, esa enseñanza. Pero en el proceso describe que esa imagen en las parábolas, en la comparación, posteriormente vamos a aplicar algunos versículos. No voy a explicarlo ahorita. No lo voy a enseñar en este momento. Voy a nada más a ponerlo en comparación, no lo vamos a explicar yo creo que la otra semana porque no nos va a dar tiempo, no lo vamos a explicar tampoco dentro del 15, yo creo que sería hasta unas 3 semanas, nada más sería cuestión de que me recordaran para que lo podamos checar. Eh, sería este ver el, el versículo de Oseas capítulo 2, Oseas capítulo 2 y trataremos de explicar este versículo para eso es Oseas capítulo 2. Sí, gracias, mi hermano Gastón. Es el versículo, nada más que me estoy acordando desde qué verso. Desde el versículo 16 hasta el versículo... Hasta el verso 23, mis hermanos, leamos. No lo vamos a explicar ahorita. La otra vez lo explicaba un poquito con mi hermana Ana. El otro día se lo predicaba, creo que a mi hermana Ana y no aquí más. Había un grupo de hermanas y hermanos, pero no me acuerdo a quién más estaban ahí. Capítulo 2, versículo 16 hasta el versículo 23, por favor. Libro de Oseas. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baal, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra. Y quitarás de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. En aquel tiempo responderé, dice el Señor. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite... ...y ellos responderán a Jezreel... ...y la sembraré para mí en la tierra... ...y tendré misericordia de los Ruhamá... ...y lo diré a lo Ami. ...tú eres pueblo mío... ...y él dirá, Elohim mío... Siempre en un pueblo... ...siempre ha habido un grupo de personas que van aprendiendo... ...y ese grupo de personas que van aprendiendo... Dice, eh, veíamos hace rato que ¿qué fue primero creado, dice que fue creado primero el Adán y después Seba. Eh, encontramos que ciertamente primero fue creado el Adán porque para poder enseñar a una mujer necesitaba ser primero el Adán y después la Jaba. Posteriormente encontramos en este versículo que dice... Eh, ...busquen la palabra está ahí... ...bueno, no necesitamos este, traducción... ...porque pusieron la palabra hebrea... ...en Euskeras 2.16 que dice... ...en aquel tiempo dice el Señor... ...me llamarás Ishi... ...nunca más me llamarás... ...vale... ...y dice que nunca más... ...hay que entender el concepto entonces... ...porque ahí el Señor dice... ...me llamarás Ishi... ...y ya no me llamarás más... ...vale... ...esto lo trataremos de estudiar... ...si el Padre nos permite... ...dentro de tres semanas junto con lo que estábamos mencionando acerca de que el Mesí, el padre es también el Adán, pero vamos a tratar de dar versículos porque el padre eterno es el Adán. yo le comentaba a mi hermana luz que esto lo había enseñado hace muchísimo lo de lo de que el padre era el el hijo del hombre que el mesías o el padre sea el hijo del hombre nada más que no me acordaba de los versos y el otro día estábamos este buscando y mi hermana me recordó los versos Entonces este este esto lo, si el padre no lo permite lo veremos en unas tres semanas explicando un poquito esta, este concepto del del tiempo porque las parábolas tienen que ver con el tiempo es lo mismo que estamos viendo en el Génesis en el Génesis dice que el Adán estaba este allí y dice que le hizo entrar sueño y le sacó la costilla esa costilla la están creando alguien quién está creando a la costilla pues los Ish que son la imagen de este Adán porque se le dio también el título a estos siish de que son los que tienen que extraer a la mujer pero ellos son los adán en la figura de lo que trata de decir sí el el libro de mm, el libro del Génesis capítulo dos vamos al génesis entonces en capítulo sí mi hermano primero de juan dos uno délo mi hermano Hijitos míos, estas cosas os describo para que no peguen si alguno peca abogado tenemos delante del Padre. Hay otra parte donde, aquí es Juan. Pero hay una parte donde Pablo le dice, este, porque he vuelto a, ¿cómo es? Porque me he vuelto, aquí está, eh, Gálatas nueve, hijitos míos, porque he vuelto a sufrir dolores de parto hasta que magia sea formado de ustedes, ¿no? Ahí les muestra eh, también... Lo de la extracción, ¿no? ¿Ves que la mujer se salvará pariendo hijos? Ah, gracias. Me lo haces por la expresión de los hijos, hijitos míos. Sí, eh, ahí está, por ejemplo, Pablo mencionando como Pablo se está haciendo como mujer y este Juan también se están haciendo como mujer para poder eh, eh, dar la, la, la comparación de los hijos, ¿no? Ah, sí, ya te entendí, gracias mi hermano, sí, me estás dando el versículo que Saulo se hace como si fuera la madre, porque están los versos donde dice que, que se hizo, ¿cómo se llama? Este, que estoy de parto hasta que el Mesías sea este, sí, sí, sí, sí. Eh, no me acuerdo del verso ahorita, ¿alguien se acuerda? Ah, Galatas 4, 19, por favor. Es el verso que está relacionando mi hermano Miguel. Acordémonos que los mismos apóstoles tomaban el lugar de la isha. Por eso se le da el título de ish, pero ellos son los Adán. Por eso es que el Adán y el ish son, son este... ¿Cómo se puede decir? Son este... ¿Cómo se podría decir? si ¿Sí me voy a entender, va O pues está un poquito complicado. No sé si me explican a entender. En las Yo soy ish. jeito, oh, non, depende, eso? O, o es uno con con lateral, ¿no? Manuel Nish. Sí, eres un nicho. En las que toda la gente menciona que eres un nicho, pero está haciendo una comparación acerca de que en un tiempo Gustavo lo dice yo soy un nicho y en otra parte dice, yo soy el Adán en unas partes dice yo entiendo y en otras partes dice yo te quiero te estoy amando entonces él toma en los ambos lugares porque él pertenece a la mujer no es directamente el Adán pero como él no está en machiga entonces ellos son los que se encargan de anunciar el evangelio y toman el lugar del Adán entonces se ponen en el lugar del Adán y se ponen en el lugar del Ish entonces esas son las complicaciones que hay, como en el caso de, de lo que está mencionando Miguel capítulo este Gálatas cuatro versículo 19, por favor <coughs> «Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que el Mesías sea formado en vosotros». Les dice, «Hijitos míos», así al igual que Juan, Juan dice, «Hijos míos, estas cosas os escribo para que no te Si alguno vive pecado, abogado, tenemos para con el Padre, y Yeshua, al Mesías». Esa es la imagen de que ellos son la mujer y en otras partes ellos demuestran que son los que engendran en, en la mujer como en el caso de la primera carta Juan capítulo 5, y está refiriéndose la carta a los corintios ellos representan eh, los apóstoles como la mujer y ellos mismos son este los que entienden la mujer y por eso a veces toman el lugar de los ish, y a veces toman el lugar de los estos este de los estos cómo se dice este de los atán. Por eso es complicada la profecía, por eso les comento que la profecía del capítulo 2 de Oseas, versículo 16, hasta su último versículo, del otro día, si no mal recuerdo, eh, no sé si fui yo el que lo en el grupo hace ya tiempo. Creo que tú no lo has enseñado aquí, a mi hermano Gastón, este, lo del Ishi, lo de la Isha, ¿verdad? No, aquí no lo has mencionado. No, perdón, lo de lo, Lorama y Loami y este Jespera. La, no eh, sí Gerrelo Ruama y Loami en no eso en la queila Mendoza sí eso me expliqué sí me van pero lo, lo, el creo que la pusiste más o menos hará como dos meses sí tiene poco tiene como unos tres meses creo entonces este esa imagen de Loama ya teniendo la imagen de la profecía de Loama este de esta y la y esta cómo se llama este Loami Cuando nosotros chequemos el capítulo 2 del libro de Oseas, será un poquito más claro porque teniendo la imagen de Jezreel, lo ama y lo ama, eh, nosotros podemos comprender que la que la imagen de esta cómo se llama este del capítulo 2 dice, "Ya no me volverás a llamar este Baal, me llamarás Ishi". ¿En qué momento se cumplirá esta profecía? Es lo que vamos a tratar de explicar dentro de tres semanas, si por eso nos lo pide. Esta es una profecía que si leemos el contexto de lo que leyó hace ratito mi hermano Isma describe de esta manera, que es lo que leyó. Porque quitaré de la boca los nombres de los vales nunca más me mencionará su nombre. En aquel tiempo haré para ti pacto con las con las bestias del campo, las aves de los cielos, con las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra arco, espada y guerra. Cuándo sucederá esto, mis hermanos? Y te haré dormir segura. Cuándo será? Dice que la hará dormir segura cuando quite el arco, la espada y la guerra. ¿En qué tiempo pasará esto? Pregunto a mis hermanos. Apenas lo vimos en esta semana. Muchos de los que estuvimos viendo en el transcurso de la semana y lo vimos este, el Shabbat pasado. ¿Quiénes se acuerdan? ¿Cuándo todo esto? ¿Quién se acuerda cuándo va a quitar la espada, la guerra? ¿Cuándo va a quitar la espada y la guerra? en mi hermano, el, sí, el milenio mi Isaías 2 ¿no? en el profeta Isaías cuando digas que todos los pueblos digan venid y subamos al monte a la casa del señor del Elohim de Jacob eso será quitado en el tiempo cuando venga Mashiach a reinar sobre la tierra y le quitará todo su este le quitará todo su, ¿cómo se llama? Este, todas sus espadas y las harán en rejas para trabajar la tierra Y eso es lo que menciona, y después le dice ahí en el mismo profeta, o en su versículo 19, te desposaré conmigo, ¿cómo que quiere decir que te desposaré conmigo? Y dice, para siempre, ¿cuándo sucederá esto, mis hermanos? Te desposaré conmigo para siempre, conmigo en justicia, en juicio, en benignidad, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. ¿Cuándo va a ser fiel su mujer con el Señor? ¿En qué tiempo será fiel con el Señor? Por eso dice, me llamarás Ishi. Hay un por qué le dice Ishi, no le dice Adán. Porque si no, en todo caso lo hubiera dicho, será mi Adán. Me doy a entender mis hermanos. Esto lo platicaremos en unas tres semanas si el Padre nos lo permite. Nos lo permite. Ajá. Pero entonces, sigue, siguiendo con el punto, podremos comprender por qué Saulo a veces se pone en la comparación de la mujer porque los Ish son el reflejo de la comunidad, y los Ish, y se ponen en el, perdón, y los los enseñadores, se ponen en lugar de los Adán, pero es algo que se juega con el, con la, ¿cómo se describe? Con el, con la enseñanza acerca en qué lugar se pone, porque si nosotros encontramos en el capítulo 2 del libro de, de Génesis, encontramos que dice que de Adán fue extraída la mujer, y de pronto cuando dice la extrajo, dice, será llamada varona, porque del varón Fue tomado y dices tú ¿por qué le cambió en vez de haber dicho y sacó a la mujer de Adán y llamó el nombre de ella cómo tendría que haber sido llamado cómo debía de haber sido llamado hubiera dicho se si hubiera llamado este, como dice el hermano no Adán Adama que ese es este el femenino de Adán entonces este tendría que haber sido algo semejante no no le llama a Eva por le llama a Eva pero pero, tres, sí, a no, pero pero creo que todavía falta bueno como como creo que se está pasando por rato, porque por ejemplo yo le comento a esta persona que se llama Richard sobre la Adama y, y y él piensa que la Adama yo me refiero a a, a Adama en sexo femenino o sea porque por por lo que suena no Adam masculino Adama femenina pero me refiero a la tierra a a, a la Adama a esa a, a esa otra categoría de tierra. No sé si eso ya también ya quedó claro, si ya se explicó porque también es importante que se comprueba la Adama por lo de los hijos los nos los Adán y la Adama, ¿no? Para nosotros aquí ha quedado muy complicado todavía esto con un lujo de detalles lo que es la Adama. Hemos estado estudiándola, pero no la hemos comprendido en su totalidad. No, lo que pasa es que está hablando puras cosas ahí que no no no no no va, o sea, hay, hay que explicarle que también existe una dama para que él no piense que creemos en otra cosa, o sea, él piensa que la dama debe ser como algo femenino, no no sé de dónde lo está sacando, pero pero sería bueno que se lo aclares para que no se lleve un concepto errado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me está poniendo que la dama es galla y no, no no no sé cómo lo relaciona. Ah, no, no, no, eh, realmente no es así. Por eso mencionamos que le dice que de la el trajo de la mujer y la llamó este la la llamó varona que es Isha porque del varón fue tomado pero ¿por qué entonces se le cambia eso no eh, es lo que nos llama la atención pero encontramos el porqué cuando empezamos a comparar a la, a la mujer y comparamos en los diferentes ejemplos que hemos visto Saulo se pone como mujer y se pone como si fuera Isha y se pone en el lugar de los Adán, porque son los que enseñan. Entonces es por eso que en las diferentes comparaciones o parábolas que se encuentran en el Génesis o en los libros, podemos encontrar que por eso se dan los títulos de Ish y se dan los títulos de Adán. En el caso de oseas cuando venga el milenio, hay un porqué se le llama Ish y no se le llama Adán. Entonces es lo que estábamos comentando acerca de que el Padre también es el Adán. Pero eso lo vamos a ver si el Padre nos permite en unas tres semanas. Eh, siguiendo adelante, no se le llama dama la pareja eh, de la no esa dama en una forma femenina. No hay ninguna parte de la escritura que se pueda comparar eso o que se mencione eso en los libros. Para los que hemos leído en este en nuestros capítulos primeros, nunca se relaciona la palabra adam con la palabra dama y mucha gente los compara eh, como si fueran algo muy similar. Menciona que los el adam fue creado de la Adama Pero la escritura no dice eso. Eh, estamos describiendo que la palabra de poderoso no dice eso. Describe que el hombre fue fue este, formado del polvo de la Adama, pero no describe que tenga que ver eh, si se extrajo de la Adama se llama Adam. Eso no es verdad. No hay un este algo que lo refiera como tal. La palabra Adama se traduce como tierra. La palabra Adam se traduce como hombre. Entonces son cosas diferentes, no tienen nada que ver. No sé si quedó claro ese concepto que estaba mencionando. Siguiendo adelante con lo que estamos transmitiendo, con lo que queremos transmitir es que el Adam menciona que se quedó dormido. Es ahí donde nos damos cuenta que las, los Isch entran en, en funcionamiento y se les da el título de Ish conforme al libro de los Salmos capítulo 1. Voy a invitarlos a que vayamos al libro de, de Salmo. Que les decía en la tarde que íbamos a ver, Salmo capítulo cuarenta y cuatro, versículo... Ahorita les doy bien el resto. Salmo capítulo cuarenta y cuatro. Salmo capítulo cuarenta y cuatro. Versículo sería desde el verso de veintidós hasta el verso veintiséis. Pero por causa de ti nos matan cada día.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 Acordémonos que los labradores que estaban en Mateo capítulo 13 Dice que salió el sembrador a sembrar Y ese Adán dice que se quedó dormido Y dice que mientras durmieron los hombres Vino el enemigo y sembró la cizaña De la misma manera que describe el Génesis capítulo 2 Que dice que hizo caer sueño sobre el Adán Y extrajo a la mujer Ahorita nuestro Mashiach está dormido En este momento el Mashiach, el Adán, está dormido ¿Qué es lo que queda entonces? Si el Adán está dormido, ¿qué nos queda ahorita? Nos queda la Isha y nos queda el ish. En el momento que está mencionando el Isha y la Isha. El Adán es el que está dormido. Y dice, porque del varón fue tomada. Por eso se llama Isha. Entonces dice, porque del varón fue tomado. Y ahí es donde aparece el ish. Entonces en el capítulo 44, versículo 22 en adelante dice, Por causa de ti nos matan cada día. ¿A quiénes son a los que matan? Somos tenidos como ovejas de matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Entonces, en el libro de Romanos capítulo 8, en su verso 34-35, está describiendo que a los que estaban matando en la figura, hoy en día es el apostolado, a los siervos del Señor a los que se les mata, porque ellos están enseñando a la, a la mujer. Entonces dice que ellos son un ish y una isha, Aunque el Adán está ahorita dormido en la comparación del Adán, por eso los hijos están en esta figura como una misma, este, una misma imagen. Capítulo 8 del libro de los Romanos, versículo 34 y 35. y treinta y cinco. Sí, mi hermana, el Máximo ahorita está durmiendo, Máximo al igual que el Adán antiguo ahorita está durmiendo. Entonces el Mashiach está durmiendo y ahorita lo que están aquí funcionando o trabajando son los Ish y las Isha, pero en este caso es la misma esencia, los Ish son la misma imagen de Adán, por eso dice que de Adán fue tomado y le llama Ish, pero realmente son los Adán, que es lo que estamos viendo que es como un juego de palabras, ahorita el Mashiach está durmiendo y la Isha está ahí siendo extraída y los que están ayudando son los Ish, que serían la misma imagen de los Adán. ¿Quién es el que condenará? Masías, Mashiaj es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Mashiaj? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Entonces Saulo estaba en este momento de, diciendo Despierta Mashiach, despierta, ¿Qué no ves que nos están matando? Y le Saulo, ¿quién nos apartará del amor de Mashiach? La espada, el cuchillo, ¿cuál es el propósito de Saulo al recibir todas estas cosas mis hermanos? Pregunto también aquí mis hermanos. Si ¿Sí me escucharon cuál fue la pregunta que hice. Si ¿Sí me escuchas. Sí, entonces cuál fue la pregunta. Dice el capítulo ocho versos 35 y cinco y treinta y treinta y cinco. nos con, dice quién es el que condenará. El Mesías es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de lo el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor del Mesías? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desdurdez, peligro, cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Y en el libro de los Salmos está diciendo en el versículo, me olvido decir, verso 36, mis hermanos. Que es el verso que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 44, cuando dice... Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Y le dice en el verso 22, pero, pero por tu causa nos matan. Cada día somos tenidos como ovejas para el matadero. Y está escribiendo que son ovejas como para el matadero. Si son como ovejas para el matadero, entonces en el libro de Romanos dice, ¿Quién nos va a apartar del amor del Mesías? saben bien que ellos están intercediendo, por eso dice el versículo treinta y cuatro quién acusará a los escogidos deohim quién podrá, eh, eh, quién podrá acusar a los escogidos de elohim nadie el elohim es el que justifica quién es el que condenará quién es el que condenará pregunta el mesías es el que murió mataú el que también resucitó ...quien además está a la diestra de, de Elohim... ...también intercede por nosotros... ...y pareciera que no escucha... ...porque dice... ...señor despierta... ...señor despierta... ...¿por qué no nos escuchas? ¿Qué no ves que somos llevados como ovejas al matadero? Y Saulo dice... ...¿quién nos va apartando el amor de Mashiach? ...la tribulación, la angustia, la persecución... ...el hambre o la desnudez... ...el peligro del cuchillo... ...como está escrito... ...por causa de ti somos muertos todo el tiempo... Somos estimados como ovejas para el matadero. Y entonces el Mashiach apareciera decir que está dormido, pero ¿quién está intercediendo con nosotros? Es el Mashiach, pero no está, está durmiendo en la figura, pero él está intercediendo con nosotros, aunque se clame y aunque se pida, él está escuchando. El libro de Apocalipsis capítulo 9, describe de esta manera, Apocalipsis capítulo 9, describe en el versículo <coughs> No, ya me equivoqué, es capítulo 6, versículo 9, hasta el versículo 11, por favor. Estos también están clamando para que los escuchen, ya que son muertos como ovejas para el matadero. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9, versículo 11, por favor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de las palabras de Elohim y por el testimonio que tenía, Y clamaban a gran voz, diciendo hasta cuándo señor santo y verdadero no juzgas y venga hasta cuándo señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre de la de los en los que moran en la tierra y se les dieron se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Ya? Ajá. Encontramos entonces en el libro de Apocalipsis que también están pidiendo. No, no te preocupes, mi hermano Rick. No te preocupes, si estamos en el quinto sello. Esto es, este, pues Pero ellos están pidiendo también para que se vengue sus almas de los que han sido muertos. Dice, cuando él abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de ojín, y por el testimonio que ellos tenían, que uno ha sido asesinado ni, ni se están buscando ahorita en este tiempo, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo señor santo y verdadero no juzga si tengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y le fueron dadas sendas ropas blancas y les fue dicho que se reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, entonces ellos... Aunque ellos estén clamando, el Señor parece que no escucha porque está durmiendo. Pero Él es el que está intercediendo por nosotros. De tal manera que en el día de mañana, cuando estos mueran, estos resucitarán en el día posterior porque tenemos a Mashiach quien intercede por nosotros. Me está dando entender, mis hermanos, un poquito acerca de lo que... Sé que es complicado. Sé que está difícil. Sé que es una complicación de palabras en el hebreo. Pero me he está donde entender por qué se les llama Ish y por qué se les llama Isha y por qué se les llama Adam y por qué en el momento de que te dice del Adán fue extraído o sea, está siendo extraída pero la forma de extraerla está causando problemas están muriendo personas están muriendo los que creen en él como en el tiempo antiguo gente que creyó en el Mashía y que de esa manera esos esos ish o esas isha son gente que está anunciando que está aprendiendo que está viviendo de acuerdo a la palabra pero esos ish son la imagen que los mismos se ponen en la imagen de los hijos porque ellos son igual que la iglesia como en el caso de lo que mencionaba que mi hermano este mi hermano este Miguel que se ponen a veces los discípulos como en el lugar del, de la mujer que pare los hijos y también se ponen en el lugar que engendran los hijos me estoy dando a entender mis hermanos pregunto a la mayor parte a mi hermano este Gastón a mi hermana Gis a todos mis hermanos mi hermano Adolfo, mi hermana Barinia a todos mis hermanos me, me estoy dando a entender pregunta todos mis hermanos si me estoy dando a entender mis hermanos sé que es complicado sé que es un poco difícil pero eh, conforme el poderoso nos vaya permitiendo analizar un poquito los versos ya sea del salmo capítulo uno y de otros versículos junto con el libro de con el libro de Oseas si dentro de tres semanas nos permite el poderoso podemos explicarlo y podemos entender un poquito más amplio esto Y para mis hermanos que les cuesta un poquito más de trabajo esto pues bueno, en la semana eh, estamos disponiendo vamos a disponer dos días de la semana para poder explicar parte de lo que hemos visto si les ha costado mucho el trabajo para poderles mostrar eh, ejemplos con un poquito más de pasajes más claros. vaya en día de cha va es complicado para mis hermanos que que no pueden para mi hermano Rita y para mi hermano jaime este si pudiesen en el día de la semana que me digan nosotros estamos enseñando en la parte de la noche. Eh, estaba pensando dar este unos aparte eh, del martes y del jueves dar reuniones para los hermanos que apenas van comenzando en esto de la enseñanza estamos a las diez de la noche todos los días mi hermana María Mayela estamos reuniéndonos todo, eh, casi todos los días eh, con excepción del viernes Eh, de lunes a jueves estamos todos los días enseñando, el domingo me cuesta trabajo porque vaya, me, a veces estoy ocupado con personas directamente, y también estamos en las mañanas, este no hemos puesto días fijos, pero los lunes a los viernes estamos dando también enseñanzas desde las 10 de la mañana o a las 12 del día entonces es que más posible que nos echen un gritito y estamos a las 10 de la noche todos los días mi una Alfonso van sí, a hermano Adolfo una de las mejores maneras en el cual también podemos eh, eh, si no se entendieron muchas de, de las cosas que tal vez muchos no hemos podido entender acudir a los audios los audios también ahí tiene uno la capacidad de ponerse a detener y meditar en lo que está diciendo en lo que se está diciendo es muy bueno esto de los audios yo para mí esto es excelente eh, o sea aparte de lo que tú nos estás enseñando entre semana como te digo también es bueno escuchar los audios por ejemplo este audio que se va a grabar ahora es bueno estarlo meditándolo en el curso de la semana eh, mi hermano Miguel también dice otra quería leer la Biblia para saber de qué hablan las historias pues es un aspecto general realmente para todos es bueno leer por decirlo mi hermano Manuel empezó desde el libro de Del Génesis empezó a leer todo el libro, se fue pasito, pasito, pasito, pasito. Y fue tratando de comprender lo que decía el libro. Poquito a poquito, este, ahí eh, hoy en día, no sé qué libro va a abrirte mi hermano, eh, anda por los libros de los profetas todavía, creo. Bueno, él puede decirle más o menos en qué libro más o menos anda. Sí, otro? sí mi hermano Joaquín. ¿Y tú crees que sería bueno eh, contactar a alguien o conseguir a alguien que hable eh, hebreo y español? No, mi hermano, eh, te vas a confundir. Eh, por eso yo este yo no te pude contestar lo que me escribía hasta las 6 de la mañana, lo que pasa es que yo apenas a las 6 de la mañana me iba acostando hora, eh, me quedé con algunos hermanos y ya me acosté a las 6 de la mañana y me levanté a las 8, entonces le comentaba a mi hermano Joaquín, ya no pude practicar contigo, este, nada más me despedí, de dije que no podía porque estoy cansado y me tocaba enseñar hora. Entonces le comenté a mi mano Joaquín, este, ya no pude, no tuve la oportunidad de decirte, no eh, los calendarios, los diccionarios en hebreo, no te apegues a ello. Si tú te acercas a un grupo mesiánico, ellos te van a enseñar nada más dos tres palabras eh, en una forma generalizada. Por decir un ejemplo, reposo. Dicen chabat cuando en la Biblia, en la escritura, hay más de diez palabras que se tradujeron como reposo. Entonces, ellos no te explican la, la, los diferentes significados del hebreo, entonces pierdes el, el sentido del significado, como de las palabras que me pegaban. Las palabras que me pegaban vienen tal vez de un diccionario, pero ese es el significado que ellos les dan a las palabras. Entonces, este, cuando empiezas a indagar en las palabras, simplemente la palabra hombre, eh, hay como 17 palabras que fueron traducidas como hombre, y cada una es diferente eh, podría mencionar que sería dan, Enosh, ish, eh, given, eh, si no me acuerdo qué, la palabra este pasar, etcétera, etcétera. Hay una multitud de versos que son entre palabras en hebreo que son traducidas al castellano como hombres, pero que desde el lenguaje hebreo este eh, tienen una aplicación diferente. Lo que hemos hecho aquí es estar estudiando palabra por palabra y entendiendo palabra, por palabra Y entonces cuando viene la palabra Adam, le decimos a los hermanos, miren, la palabra Adam dice esto. Y la relacionamos con esto y con esto, y está en griego, ya está en hebreo, y les mostramos que significa algo, pero con la escritura, no de acuerdo al pensamiento humano, ya sea de eruditos de Israel, es del lenguaje hebreo, o ya sea por parte de grupos ya sea religiosos, porque los grupos religiosos se interpretan este, las palabras de acuerdo a su pensar y su sentidos. De ahí es donde vienen tantos los problemas, viene una multitud de problemas. Por eso yo les comentaba acerca, te comentó ahorita mi hermano, que si tú me das permiso en la semana, voy a poder platicar un poquito acerca de esto de una palabra, en ejemplo, de reposo, la palabra adam o algunas palabras en el hebreo como tierra, y vas a darte cuenta que los significados no coinciden con lo que ellos quieren transmitir, pero tendríamos que agarrar palabras para mostrártelo, no, no decirte, a ah, eso no sirve, no, no es lícito decirte no sirva, todo tiene un estudio, todo tiene un, un origen, pero lo importante es demostrarte con la escritura de que no significan esas cosas. Entonces, ya mostrándote con la escritura, pues ya cambia la percepción. Nada más tenos un poquito de paciencia, mi hermano Joaquín, y te lo podemos mostrar. ¿Sí, mi hermano? Ah, sí, este, nada más, eh, ahorita que, que, que me de Adam, que parece nada más que es tierra. Eh, igual, eh, nosotros en nuestro idioma, hoy raro que nos llamemos tierra, ¿no? Pero tal vez en el hebreo así es. Igual los mayas eh, tenían su tipo de Biblia que se llama Chilam Balam y Popol Vuh. Y igual dicen que el hombre fue hecho de tierra y le llamaba y que a, a un hombre si tú le dices hombre en en, en maya o en el idioma antiguo de, de los mayas, este, igual es, es tierra. Cuando se dice tierra, te dice igual que hombre. Puede ser que, que, que sea lo mismo, solo que pues es otra es otro significado. Eh, podemos mencionar que podría ser de esa manera, pero cuando tú ves las palabras en el hebreo con los contextos, te das cuenta que tienen un significado y tratan de aplicar algo específico. Entonces, este, eso es lo que tratamos de demostrar, no con un diccionario que venga de algún de alguna facultad judía, israelí, sino con algo que la escritura misma te va mostrando y eso es lo que tratamos de demostrar, pero eso es bien complicado, mi hermano, porque cada que estudiamos una palabra, es tan difícil y complicado que nos quedamos pensando cómo vamos a poder enseñar algo y tenemos tanta información y sin poderle explicar, tenemos tanta información sin poderle enseñar porque todavía no tenemos la respuesta a tantas cosas que están ahí escritas entonces es lo que estamos haciendo, prepararnos para poder extraer lo que significan para mostrarla aquí en el grupo, y más o menos lo que tratamos de hacer cada día de Chabal y entre semanas, tratando de demostrar mira esto dice aquí dice esto por este por este vamos dar los versos no el pensamiento sino los versos entonces ahorita lo que estamos componiendo son algunos temas que tratamos de mencionar y entonces mis hermanos este <coughs> eh, ya visto los que hemos mencionado en esta en esta mañana y en esa tarde Voy a invitarlos a que regresemos a lo que describe el libro del Génesis. Se llama Isho, se llama Isha, porque ellos también tendrían que estar, este, transmitiendo de la misma manera como este, una mujer transmitir, este, una iglesia. Aquí no hay, este, diferencia, no hay hombre, mujer, no ni nada. Masía está dormido. Masía está dormido y, y Masía, ¿podemos despertar en este Permíteme, sí, hermano. No lo podemos despertar ahorita. ¿Cómo? no comentaba que ahorita el Hagan de Estados Unidos y no lo podemos despertar, podemos de no lo no, no lo vamos a despertar pero él dice que está abogando por nuestros pecados y él es el el, el Señor que nos está librando de la muerte sin sí, mi hermano Gastón sí eh, no mi una una pequeña anudilla es en cuanto a lo que leíamos en el Salmo uno eh, en el que habla del varón de este ish, que no anduvo en consejos de malos eh bueno y habla de que no es un simple de que medita en en la Torá de día y de noche Este ish, eh puede representar también a una dama, o sea, puede ser también un igual de la dama. No, un igual no. Eh, si te fijas dice, bienaventurado el varón, y es como decir, eh, bienaventurado el varón que no anduvo, y no habla del tiempo presente, y está hablando del tiempo pasado, bienaventurado sí. el hombre que no anduvo. Quiere decir que en el tiempo el conocimiento y el aprendizaje llega a ser el Adán, pero el proceso ah. es aprender, proceso es comprender. No sé si me voy a entender, mi hermano. Sí. Es como es Entonces, un paso previo. es como un paso previo. Eh, tú vas a checar este mismo pasaje, aparece en el libro de Jeremías, pero no aparece la palabra Ish, aparece la palabra Geber, y ahí cambia todo el contexto. Eso posteriormente lo podemos este, enseñar o lo podemos este, platicar por qué hace el cambio todavía creo que hasta ahorita lo mencioné una vez pero nunca lo he enseñado los dos versos juntos pues picando los dos versos juntamente no los he planteado porque son diferentes no me acuerdo si lo he enseñado creo que no. creo que todavía no lo he enseñado ah, hasta donde yo recuerdo no lo he mostrado eh. hermano Alfonso exacto eso es hermano sí, Sí, mi hermano, sí quedó quedó aclarado, o sea que el Ixe no es el el Adán, a la figura del de, de enseñador justo, sino que el tiene a ser el el el, el previamente, antes de, de poner por obra y, y enseñar. Sí, pero eso es lo que vamos a ver en la en las profecías si y el poderoso nos permite eh, acerca de lo que es el Ixe, cuando dice ya no me llamarás Vali, sino Ishi. ¿Por qué se le llamará al señor de los ejércitos en el tiempo del milenio Uishi? ¿Por qué no llamarle Adán? Entonces vamos a tratar de explicar el porqué. Para hacer ah, una ¿Sí, ¿Sí mi hermano? Eh, mi hermano Jaime. Sí, hermano, pues... Eh, meditando sobre esto que hemos estudiado, eh, pensaba yo que... cuando usted se refiere que Adán es el padre, porque en eh, Mesías es el hijo de y al ser el padre entonces eh, Adán eh, eh, el Mesías tiene eh, eh, o sea padres y y, y y entonces dice que es el el que dice la escritura o sea es como si es el, el el matrimonio que hace el padre con el hijo el hijo representando a, a la iglesia a todos los que estamos incluidos en su cuerpo algo no te escuché bien se te vio un poquito entrecortado pero no sé bien el concepto mi hermano. pues el concepto no sé si estará, estaré muy alejado de eso el padre celestial es Ishi o sea es Nagant cuyo matrimonio hace con el Hijo, que es la Iglesia, en el cual todos estamos en su cuerpo. Sí, pero esto lo vamos a platicar después, mi hermano. No quiero, no quiero platicar algo ahorita, porque si lo planteo voy a confundir. Quiero dejar bien en claro lo que estamos mencionando y posteriormente cuando veamos el libro de la fea, Ahí ya te explico ese un poquito ese ese ese punto de la palabra que encontramos allí en el libro de Joel capítulo 2. Sí mi hermano. Tienes buena idea acerca de lo que has mencionado, pero necesitamos este verlo para dentro de aquí sea nada más que no quiero mencionarlo para no confundir. Ya vimos muchas cosas realmente para nosotros el, el día de ahora fue complicado porque hemos citado muchas palabras dice que es confuso ha sido confuso pero el poderoso nos permita conforme el tiempo vayamos este dejando todas las cosas en claro no sé si me debe entender mi hermano sí, está muy bien sí mi hermano gracias mi hermano entonces este alguna otra cosa mis hermanos nada más quería yo este, mencionarles hacer algunos pasajes eh, pero yo creo que vamos a dejar un poquito de este concepto aquí Quería platicarles un poquito en esta tarde acerca de lo que son los Ishi, pero mejor vamos a dejarlo para dentro de unos de, tres semanas. Para un poquito más del concepto del Ishi. Pero lo que nos debe bastar es de que hemos observado que ciertamente hay una Nekevá. Voy a hacer una síntesis. Vimos a una Nekevá con un Sahar que a los dos, al unirse en el conocimiento está de pariendo está este esto se le llama un Adam adam sabemos que un que va un, un este un Zahar es un hombre y una que va es una mujer eh, literalmente pero encontramos en la creación que venía un linaje de los hijos del poderoso y ese linaje menciona que quegendró un hijo y llamó a su primer hijo este seth entonces cuando encontramos este este después de noche después. Caínal, Mahalael, Jared, este, todos estos varones podemos considerar que ellos eran los descendientes de los Sadám, no así Caín. Caín era ya, este, digamos, de otra harina, de otro costal se puede describir. Y también entendemos que había hijos en aquel tiempo que no tenían nada que ver, que no pertenecen a eso. Entonces, este tipo de gente son alrededor que consideremos nosotros como el mar o las naciones que estaban a su alrededor, ellos o estas personas en un tiempo a futuro, en un tiempo a futuro este, todavía iban a seguir engendrando hijos y los encontramos que ellos, este Caín se metió con una de ellas que se fue a la tierra de Noé y parió hijos y, y ahí este, fundó una ciudad de su primer hijo de Caín que se llamó Enosh. Entonces esa esa relación de la gente que vivía en el principio del Génesis encontramos que no pertenecen al a, a la simiente de los Adán encontramos a una simiente de los hijos de Adán que tenían que transmitir la enseñanza que tenían que hablar de la palabra del poderoso y que no lo hicieron sino que se apartaron por eso dice el libro de los Salmos que es este cómo deciden el Salmo 12.1, uno que dice que léanlo por favor salmos 12 1 se acabaron los piadosos entre los hijos de adam hermano armando entonces que se acabaron entonces hemos encontrado a esos este a esos piadosos que no se sometieron a la palabra del poderoso estos este hombres enseñaban mentira que son los que menciona en el libro del en el libro del génesis que había un adam del cual se tendría que extraer una jaba una eva entonces la iglesia en el tiempo antiguo Eh, seguido la de la serpiente lo que hacía, era morderle el pie entonces este la mujer no engendraba hijos nada más dejaba un pequeño grupo de personas y no los destruía por eso Estadías dice si no nos hubiera dejado un pequeño residuo se me cantes a Gomorra y se me cantes a Sodoma hubiéramos ido pero siempre dejaba un pequeño grupo y no lo destruía Eso es lo que nosotros encontramos acerca de estas personas que representaban a los cielos y a la tierra, los cielos como los Adán, la tierra como la la ¿cómo se llama? como la mujer o la tierra como sería en este caso la Isha, que serían la reflejo de los Ish. Entonces nosotros observamos que en este tiempo y en este proceso los hijos de los hijos de Elohim iban siendo formados de acuerdo a lo que los Adán transmitían, pero en el tiempo antiguo no transmitieron, la verdad. Para eso viene el hijo de Adán y enseña a un grupo de discípulos que serían sus este, discípulos y ellos empezarían a engendrar hijos a la mujer y es sí que se llama la mujer la madre la madre de los vivientes y ahí se le da el título de Eva antes no se le había dado el título el título de Eva sino que nada más encontramos a esta en este tiempo pasado que Adam conoció a su mujer y le parió un hijo y llamó su nombre y llamó su nombre set ajá Entonces, considerando esto, mis hermanos, eh un poquito en estas en esta situación de lo que escribe el Génesis, pues hemos buscado un poquito estos son un equipo antiguo, lo que fueron los los eh, los este, los Enoque, incluso pl platicamos nada más ligeramente de ellos, platicamos un poquito acerca de lo que eran este los estos este pueblos que describe. Los Adán, los Ish, los Islailla, los de que va el el Entonces, en una figura comparativa, encontramos a Mesías y a la mujer como parte de su cuerpo del mismo Mesías, como un solo hombre, como el Adán. Y la, el cuerpo es la mujer, la cabeza es Mesías, como un solo hombre, como el Adán. Y encontramos también al Adán con una java. El Adán y la java es la representación java como la iglesia. Encontramos al Adán como este, como el Mesías o como aquel que división en aquellos tiempos. Entonces, espero que haya sido de bendición en este día de Shabbat, mis hermanos, y que les haya este, sido de, de buena enseñanza para este día. Entonces, nada más leemos por último lo que describe Génesis capítulo 2, versículo 23 al versículo 20, 25, mis hermanos. Génesis capítulo 2, verso 23 al 25. Leámoslo, por favor, mis hermanos. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se dirá su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces dijo al hombre, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Tratemos de quitarle la palabra Adán nosotros cuando nosotros encontramos que esa palabra no debería de haber aparecido en los libros. Eh, no sé si me que la palabra Adán, Adán no debe de aparecer en los libros. A todos mis hermanos que estamos acá, se entiende que no debe de aparecer la palabra Adán en los libros. Debe aparecer, debe aparecer en... Eh, se ¿sará? debe de aparecer hombre ¿Sacar? mi hermano. sacar no no no debe de hombre ahí en Adán debe aparecer hombre pero por ejemplo refiriéndose a a por ejemplo a nosotros hombre nosotros hombre si sí, los versos para que me entiendas, mi hermano Si tú lees el Génesis, capítulo 2, versículo 19, versículo 20, versículo 21, versículo 23, vas a encontrar la palabra Adán. Esa palabra Adán, y el versículo 25, aquí está la palabra Adán, y hay que ponerle hombre, como todos los demás versos fueron traducidos hombres. Así al igual que en el capítulo 5, en el capítulo 4, palabra no debería de aparecer en la cura y mucho menos cuando aparece Java. Java tiene una figura diferente ¿Ese Adán debe ser Sekar? ¿Sakar? Sí, acuérdate que está mencionando mi hermano que los Adán no tiene que ver con hombres, tiene que ver con hombres y mujeres que son los que claro, es sí, sí, es sí, pero donde dice hombre entonces, en esos versículos que usted me dijo, debe ser por ejemplo sacar y na que na sacar sacar es macho sacar es este macho eh, estamos haciendo a, a una diferencia como decir el perro es perro o perra entonces la perra se le dice me que va y al perro se le dice este sacar ese eh, es una oveja una oveja es macho entonces es sacar Uno, un hombre o un varón se le dice sacar porque es macho, ah, eso es lo que se está refiriendo a, al sexo, el macho o la hembra. Ah, estamos hablando del masculino de la palabra zaka y estamos hablando del femenino que sería nekeva. No estamos hablando de personas ni estamos hablando de de animales específicos, estamos hablando de lo que es macho y hembra, así como en las aves macho y hembra. Masculino y femenino. ¿Sí mi hermano? Entonces, Entonces Sacar y mi estaban desnudos. ¿De qué verso habla Cuando dice acá mmm, y estaban ambos desnudos y su mujer a darle su mujer y no se regresaban. Dos veinticinco Génesis dos veinticinco. Uh, esto me, me tuvo un poquito espérame tantito tienes el de Word mi hermano no yo tengo el de no mi hermano no viene la palabra este, la palabra que estás mencionando ahí viene la palabra Adán y Isha tiene la palabra en el verso 25 y estaban ambos desnudos Adán y Isha y no se avergonzaba aquí no está hablando de de, de masculino y del femenino, ¿eh? si sí, es Adán y su isha, mi hermano, en el verso 25, ¿Sí? ¿Y al, si, si, sí, ¿sí? ahí péguenlo nada más en el chat, mi hermano, bueno, pues vamos a terminar la estética de lo que hemos mencionado en esta en esta tarde, mis hermanos, eh, vamos a darle gracias al poderoso que nos permitió estar en este día de Shabbat, bueno, mis hermanos, que el poderoso les bendiga, y les guarde, shalom, mis hermanos, El macho cabrío no es un, eh, no es un símbolo satánico, ¿verdad? Eh, para algunos sí, mi hermano. Eh, para algunos, para nosotros no. El macho cabrío es otra cosa. Bueno, mis hermanos, pues vamos a hacer oración. Tiende eh, mis hermanos esta oración y agradezco a todos mis hermanos que están en la radio y a todos los, este, mis hermanos que están aquí reunidos. Que por eso les bendiga y les guarde y este voy, vamos a hacer una oración, mis hermanos. Para que podamos despedirnos y que el poderoso les bendiga y les guarde y a todos mis hermanos que están en la radio que el poderoso les bendiga y les guarde y también a todos mis hermanos que estamos acá que el poderoso les bendiga y les guarde y que tengan una muy buena semana vamos a hacer una resulta de despedirnos eh, mi hermano adolfo eh, que nos, que te acompaña con la oración sí, hermano, claro, sí con mucho gusto Padre nuestro agradecidos estamos ante ti señor Y te damos gracias por habernos permitido haber terminado esta semana, por habernos dado la oportunidad de estar reunidos hoy en este día en el cual podemos estar gozándonos, pero también aprendiendo. Gracias, <risa> Padre Arrecho, porque tú tuviste misericordia y mandaste eh, la lluvia que necesitamos. O sea que Es tu palabra. Gracias. Cada uno de mis hermanos que se presentaron hoy, hay unos que no estuvieron presentes, pero tú sabes los motivos también. Te damos gracias por cada uno de ellos. Ahora te pedimos, Señor, en el nombre de Yeshua, que nos guardes esta semana que viene, que nos cuides, que no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos de todo mal, Padre. No dejes que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, Padre. Tómanos de tu mano y llévanos, Padre, por tus sendas de justicia. Para obedecer, Padre, no nos queremos perder. Ayúdanos, Padre, a continuar, a seguir adelante, creyendo en ti, pero poniendo por obra tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pues a mí, mis hermanos, que y les guarde. Y eh, aquí le voy a pedir a mis hermanos que se despidan, la de tres, por favor, una, dos, tres. ¡Shalón! ¡Shalón, mis hermanos! Que todos les bendiga y les guarde. Que tengan una linda semana, mis hermanos. ¡Shalón, salón!